El imperio sobrevive en parte porque creemos que su supervivencia es inevitable, pero no lo es, y ellos lo saben. Por eso nos temen tanto a nosotros. Buenas noches, sediciosas y sediciosos, barnadas y barnaus. De un es más lo programa de pelagatos ignorantes que se encerrinan en charrar raro y en escribir, mismo más raro. Una no hay más en Radio Top en la de FM Zaragoza, a voz de las que no entienden y aunque te enterarás de las cosas que meras te importan.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 Te recordamos que los programas se mete todos los domingos de 9 a 11 y que puedes probar todos los programas anteriores en iVoox, e en Oblog y en la web de Radio Topo, en Radiotopo en radiotopo.org. <risa> Y en este nuevo programa de noviembre tendremos una travegada entrevistas, bien interesantes, bella recomendación sonora y lo concurso, aunque se sorteará un fan cine y una vera tradicional a la aragonesa. Y antes de principiar la primera entrevista que plegará escape, íbamos a meter un tema para pa introducir un poker de qué va a ir esta entrevista que no ya troqué en Latinoamérica, de Reincidentes, de los suyo disco Cosas de este Mundo, de 2002. Que anda que no ha no Playview ya desde de, de, de a la vez. 15 añicos ya de ese disco, diste Latinoamérica y en que remate, pues tornamos con una entrevista que ya puedes contar de qué de va a ir, ¿no? Pues sí, Hasta que Para de Latinoamérica y de un cantonén muy concreto de, de Latinoamérica como es Bolivia, tenemos en el estudio ya a Diego Marín, que es el autor de un libro Bolivia, de, de las, desde las voces del pueblo, un libro autoditado, y bueno, buen día, lo primero de todo, buenas noches. Buenas noches, todo, ¿qué tal? Muchas gracias por venir ta, ta lo programa, lo a este programa. A tú por, por convidarme. Y bueno, ¿en qué, qué, qué es lo que nos íbamos a trobar en, en este libro, en este Bolivia desde las voces del pueblo? Pues mira, Bolivia desde las voces del pueblo, eh, pues bueno, hay un libro de entrevistas feitas entre octubre y, y aviento de 2013. Y bueno, pues lo que se va a trobar, o lector o a lectora, son las palabras de la chen, eh da Chim que en Bolivia ya abajo y en Acucha, ¿no? Hasta la dos sujetos políticos y sociales implicados pues de dentro o de de en en el actual proceso de cambio boliviano, que lle pues un proceso de empoderamiento popular y de transformación social. O libro yo dividí o en en siete partes, a primera pues una introducción teórica y política al arrestado del libro, antes explica qué ya hizo, ¿no? del estado plurinacional y qué ya hizo los proceso de cambio. Bueno, a segunda a segunda parte, pues trata sobre las bases económicas del país, sobre pues las bases productivas, no a mina a mina y a coca. O tercer capítulo, pues dedicado a la a la solidaridad entre entre Bolivia y Cuba, antes más de de amanarnos pues una amiqueta, entra un análisis do conjunto de de América Latina. En la cuadrena parte, bueno, pues Chárramos. sobre pues o legado o legado do Comandante o, o legado do Comandante, o legado do Che en Bolivia, que estío tío pues o lugar a un estío ejecutado por, por el ejército boliviano a sueldo de CIA. Y e aquí Charramos pues por ejemplo una, una de las entrevistas de esta parte y con conocido Chirmanchicot con con Martín Guevara. A quinta parte sobre sobre que ya y de proceso de cambio y que ya muy crítica con él. Charramos con organizaciones que no hizo dentro del proceso de cambio pues con anarquistas, con trotskistas con, con los skins bolivianos os sexto capítulo y es sobre experiencias de organización popular y bueno pues en los aguer charlamos sobre pues sobre cuestiones de vida cutiana pues como a diversidad funcional a Chen que vive en la carrera eh, a infancia y después de estas siete partes pues vía también tres tres artículos que son independientes Que uno oye una entrevista con María Galindo de Mujeres Creando sobre el feminismo en Bolivia. Otro oye sobre, sobre Agarchola, Habida en Agarchola, en Agarchola Boliviana, que bueno, fue de, de las experiencias que más que más me impactó en Bolivia. Y otro o tercer artículo oye sobre Odilla de Tazos Santos, que también pues oye una, una cuestión que, que impacta también a los huellos de occidental, ¿no? Y bueno, pues de seguras. Esta, esta división, pues, en esta división manquen muchas cuestiones y aristas a estudiar, pero, pero bueno, eh, cualquiera de esas siete partes puede estar a primera do libro aunque, bueno, eh, aunque sí que ya es cierto que llena en a primera de libro libros han se situado, pues, un por su marco político y teórico hasta pues, comprender a restado el libro. Y, bueno, hay que decir pues, que ya he es escrito desde, pues, desde una actitud transversal y desde honestidad intelectual, que no llena neutralidad política. que llegue un libro sin conclusión, estancadas, sin hasta permitir a lector o a la lectora que siga el o ella pues que se una, faiga una imagen de las y que se convierta en un lector o lectora activa, no capaz de realizar pues una lectura crítica y comparada entre todas las entrevistas. Y bueno, y eso es lo que he pretendido, ¿no? Pues antimas de plasmar las voces de osías de Ava, de Ava, en Bolivia, pues bueno, pues también eh, que, que este libro sirva pues para conocer una miqueta más a este país pues tan digno ¿no? que, se, que se atrevió a, a cambiarlo todo y, y, y, y traer pues un poco de las experiencias de cambio, tra, traerlas al, al norte geográfico. Bueno, había, había muchos países, bueno, muchos, <ríe> si es que había ese muchos, ¿no? pero había otros países también con procesos revolucionarios en, en marcha o de empoderamiento popular. ¿Por qué Bolivia? Bueno, pues... Eh... Básicamente, bueno, en 2013 me, me dan una beca de la Universidad de Zaragoza para ir a hacer prácticas profesionales a, a Bolivia. Y bueno, y, y realmente, pues, y se ha estudiado la razón fundamental por, por la que recalé en Bolivia y no en otro, en otro puesto. Pero he de decir que, bueno, desde pues, unas añadas antes, pues yo ya era de zaga de estas becas, ¿no? Porque, bueno, sobre todo quería viajar a América Latina, pues, a conocer de primera mano, los procesos que allí, que allí se irán construyendo y que tanto nos irán influenciando a la, a la cucha europea, ¿no? Pues tende a victoria de Chávez en el, en el 98, eh, a construcción del socialismo en el siglo XXI, los debates sobre la soberanía y el control de los recursos, Evo, o primer presidente indígena, ¿no? Así no es que, bueno, yo que vi Isabeca, pues fácil posible por conseguirla y bueno y, y me la dieron a mí así es que bueno y así es que a Bolivia que me, que me fui a trabajar como periodista eh, a una institución que ya era Somosur que también ya era de formación y de, y de información formación de líderes y ya un, un medio un medio alternativo tam, también desde desde a base y, y aproveité hasta estancia en Bolivia pues tan no quedar quedarme en en en mi en trabajo profesional Sino, bueno, pues, para conocer una miqueta más, pues, todo ese proceso que, que talló y era una miqueta, pues, hizo eh, desconocido. Y a intención y era hacer entrevistas hasta publicarlas en Arainfo, ¿no?, como una como sección internacional. Pero de Impuefa hacía tantas que, bueno, eh, <risa> dice pues, bueno, igual las recopiló en un, en un libro y, y lo sacó. Bueno, y es verdad que, que eso que muchas de estas entrevistas ya se public se van publicado no en en Arainfo y no sé si me ve el vídeo o sí oye. Consultado. En Arainfo, sí. bueno, muchas de, de ellas son publicadas en Arainfo, otras son inéditas y en vídeo hacía una que, con, con Josan, que que Que la que sale en el libro y la de Creamos y, bueno, la que sale en el libro y la, la, la transcripción de, de Ovidio que se puede, se puede trobar en Internet. Si, si se pone Bolivia Creamos y, o Bolivia Infancia Creamos sale y se puede ver sí. Y, bueno, has, has comentado ya la, la plegada de Evo, de lo primer presidente indígena, ¿no? Eh, yo cuento que es muy imposible por los tiempos de la radio en Caracas estoy en podcast y podemos foternos aquí la, la de dios no pero pero puedes ver un breve resumen de, de cómo plegó eh, cómo consiguió Evo plegar en en lo gobierno y qué lo que ha feito no que las las medidas más destacadas de de lo que ha feito en estos en estos años que ya son unos cuantos no bueno bueno pues Evo Morales el Evo como como le dicen por allá Cuando ganó la Se selección en 2005, pues bueno, Evo Morales no llegó nuevo en, en política, ¿no? sino que bueno, él era un activista y derecha en Campesino Cocalero y adende a década de los 80. De impuestos en eh, de los 90, Evo, pues bueno, llevó uno más de, de tantos fundadores de IPSP. que llevó IPSP? ¿Qué instrumento político a la soberanía de los pueblos? Que llegué, de Se juntó con más, que o movimiento al socialismo. a concurrir a, la a las elecciones en el 96 creo, ¿no? 90 96, sí, sí y, y, y todavía pues continúa ese partido esa unión de partidos que ya más y PSP continan en, en el gobierno boliviano, en cara y bueno, en los años 2000 había dos puntos de inflexión en la sociedad boliviana, que son las guerras, las guerras de agua en, en 2000 y do gas en 2003 Bueno, ambas tienen un punto en común, que ya defensa por parte de Achen dos recursos naturales bolivianos, ¿no? Eh, de evitar en la guerra del agua la privatización de Ista a través de una multinacional que llega aguas del Tunari y en la guerra Dogas, gas la salida de do gas boliviano por Chile, ¿no? la salida de gas boliviano por Chile para pues, pues, a venderlo a México y a Estados Unidos a un precio ridículo ¿no? y más cuando el mercado interno boliviano no hubiera abastecido ¿no? por por gas ahora bueno las reivindicaciones en defensa de la nacionalización de gas boliviano remató en las reivindicaciones de una asamblea constituyente para crear pues un, un pacto social entre un nuevo Estado y hay ahora bueno pues vía una serie de revueltas o sindicatos de Evo Morales ¿no? Eh, y de Quispe pues reivindicaban la estatización de raso, gas boliviano y bueno los presidentes que llegan que llegan ayer a que llegan Carlos Mesa y, y Sánchez de losada pues dimiten y bueno se genera pues una crisis nacional importante y con con eso se, se convocan elecciones en el 2005 en en esas elecciones exle, se, se presenta o partido de Evo más eh, o más y Y gana Evo Morales pues, con, con más del 50% de dos votos. Y se pone pues, en marcha una asamblea constituyente en la que se aprueba la nueva constitución política de Estado. Y bueno, medidas, pues por ejemplo, de lo, de lo primero que se fació, que se, que se puso en marcha, fue la campaña de alfabetización Yo sí puedo, con, con ayuda de Cuba y de, y de Venezuela. Eh, se llevó a cabo también de las primeras medidas, que fue además. Que, fue, que que en el programa electoral a reducción de sueldos de los cargos públicos a, pues, en torno a un 50% eh, a nacionalización de una parte de los hidrocarburos del país que también ya estaba en, en el programa electoral y estuvo a primera vegada que las mujeres, pues accedían a un gabinete, gabinete ministerial en Bolivia y bueno, en la agenda de octubre que ya la agenda que se, que se elabora pues pues en en aguerrado en gas y que pues, con esa agenda se presenta se presenta o más en la agenda de octubre se reivindicaba a nacionalización de los recursos naturales de los de los hidrocarburos de la minería la reversión de los latifundios del oriente boliviano la industrialización de de esos esos recursos naturales en el país y bueno y de Totisto pues ha cumplido pues una, una parte no no todo Bueno y, y precisamente pues en, lo, en lo libro, ya los libros ya lo has comentado una miqueta cuando nombrabas las diferentes partes eh, sí que entrevistas a Chen que, que refusa o que, que matiza no y se refiere al gobierno boliviano revolucionario den deposiciones de, de cuchas no eh, cuál qué es lo que le, les critican y, y qué alternativas proposas si proponen si lleguen proposan sí pues mira enlazando una miqueta con la pregunta anterior en general las críticas por una parte son eh, pues que el gobierno de Evo, de Evo no ha dado estrangos suficientes para nacionalizar o total los recursos naturales bolivianos que bueno pues que continúan estando en manos de multinacionales extranjeras en un 60% ¿no? claro eh, un 30% de do, los recursos son son cooperativas son cooperativistas y y no más un 10% y estatal, ¿no? Por eso. Y se sí, hay una y de eso las críticas más después de un proceso de, de nacionalización. Claro, claro. Y esto dentro do, do proceso de dos procesos de nacionalización y decir que que antes ni ni siquiera, ¿no? Y se, y ese 10%. Por eso que ya, ya encima es un un proceso muy lento y a batallar con las multinacionales, pues bueno, y ye Furibunda. y eso también enlaza con las críticas eh, de que el gobierno domás pues continúa estando en la calle de las grandes multinacionales extractivistas y que ciende pues bueno o suyos o suyos intereses esos intereses de las multinacionales y que todo ese discurso antiimperialista y ecologista pues que no es sino fachada y eso y eso dicen no dondeis isa cucha que fuera de proceso por ejemplo Evo tiene una relativa posición en el tema do timnis del de territorio indígena Parque Nacional Isiborosecure que lleva un Parque Nacional protegido, eh, por lo que se quiere construir una carretera por el medio del parque. Claro, aquí pues llevó debate, O ¿no? debate, cómo combinar los derechos de Apachamama pachamama, pues con los derechos al desarrollo de toda Isachén que vive en, en el parque, ¿no? Y que, por ejemplo, pues tienen que pasar Tres días en Canoa te irá al hospital, por ejemplo. Pues bueno, digamos que el tema de Optimnis Tim, de ahora mismo en Bolivia ya como o tema de Cataluña no estado español, ¿no? Oh, y es decir que hay un tema importante que genera pues eh, pues mucho conflicto político bueno. y, y las alternativas, pues bueno, eh, la verdad que no son fuertes. En las zagueras elecciones ganó con más de un 60% de votos, un 63, creo, mm. creo. Y bueno, desde cucha llevan muchas añadas intentando organizar OPT que lleva Partido Dos Trabajadores, desde ciertas bases de la COP, la COP es la Central Obrera Boliviana, y también OPOR, POR, el Partido Obrero Revolucionario. Ambos trotskistas, tanto OPT como POR, y pero ahora mismo creo que no son alternativas reales al gobierno a gobierno de más, no, mm. de, que o más ahora tiene un 63% por ciento de, de, de apoyo, de, de refirme en el país. Claro, o sea, esto. ¿Tienen representación en, en lo parlamento estas fuerzas que comentabas o tal? O... Me creo que no, que son extraparlamentarias. Bueno. Uh -huh. eh, bueno, también, Charlas, Antimás no me ha vagado de leerme todo los libro, pero yo creo que en la tercer pachina o en la cuartena ya, ya se feva esta pregunta, ¿no? Y, y ya la respondeba eh, Arconada, creo sí. que era. De, de bueno las políticas de estos gobiernos que más hay un debate que siempre tenemos aquí no de del gobierno cubano venezolano boliviano también charraba yo el otro día sobre sobre la revolución zapatista y tal que se puede aplicar en, en europa y más concretamente en, en aragón de, de todo esto de las medidas tanto gubernamentales como de, de los procesos revolucionarios o de, o de empoderamiento popular yo me pienso que cosa no <risa> Vaya. que que más que aplicar sí que había que aprender eso sí, ¿no? me pienso que no, que no ya aplica, aplicable porque bueno España y América España, Europa y América Latina pues bueno son dos contextos de razón pues diferentes ¿no? y no, no creo que las estructuras estatales puestas en marcha en, en los países mmm, dos procesos de cambio sirvan a Europa otra cosa allí que sí que podemos y debemos sacar pues muchas lecciones políticas de lo que lleva pasando en, en, en América Latina ¿no? Mm. ahora en Europa pues somos en una etapa de, de despojo neoliberal y de, de acumulación por desposesión que en América Latina ya la vivieron. Ahí ahora tenemos que, tenemos oportunidad de aprender cómo han feito, como han feito en América Latina, de enfrentarse a eso, ¿no? Porque ahora en Europa hacemos en una pues en una situación pues pues muy muy, muy toparellana a la de a la, a la década perdida en América Latina. Por por otro costado, pues bueno, las dinámicas de sectores populares europeos pues son esferenza a las americanas, ¿no? O estado o estado de bienestar socialdemocracia pues han feito suyo papel. Eh isto, por ejemplo, en América Latina no no pasó. Eh donde no no había socialdemocracia. Y bueno, y yo pues ha conseguido desmovilizar, no solo ha conseguido desmovilizar, sino también decidirlo chistar a a una parte de la mayoría social. Entonces, pues bueno, hacemos en un intento que ha sido explotado, usó hacienda a clase trabajadera o como queramos decir, pues que llegue a más prodigada historia recién, pero que sin embargo sus modelos sociales, cultu culturales y económicos pues son atros, que son los modelos los propietarios y, y aspiran o aspiramos a ello, ¿no? Aunque materialmente, claro, esto llegue imposible. e eso, pues claro, eso genera una frustración, desmovilización eh, y desidelochización importante. Entonces, bueno, se han crevado. Los lazos de solidaridad, a, a charlas sociales y colectivas, o individualismo emprendedor, pues claro, pues lleva una filosofía prosocializada y extendida, y bueno, eso pues lleva un handicap enorme para construir alternativas colectivas, ¿no? En, en Europa, me refiero. Entonces, pues bueno, estos son los son los restos de la, so de, a, de la socialdemocracia europea, claro. Por otro costado, pues claro, y somos en una sociedad... en la clase obrera pues llegue, llegue crevada en el sentido de que había una masa trabajadora industrial de Chen mayor en torno a los 50 años pues con una conciencia sindical y de pertenencia a una clase y por otro costado pues había una clase obrera joven, desideologizada, extremadamente extremadamente precaria, ter, terciarizada a como ¿cómo plantear objetivo, objetivos comuns en tal cambio social? Pues no lo sé claro, eso No sé, lo que sería importante y puede estar un punto de unión y el concepto de soberanía y y control de los propios recursos, que creo que en parte y lo que lo que achuntó al pueblo de Bolivia en a suya defensa de gas y y de agua. Claro, pero bueno, no sé, yo ahora mismo a pesar de todo soy soy optimista y creo pues que en nuestro estado español, claro, ye posible avanzar entre procesos constituyentes y bueno, y el pueblo catalán pues nos y obriendo Camín a la resta de pueblos y trabajadores del Estado, ¿no? Llevo mayor desafío a un régimen 278 y, bueno, y una oportunidad que cada profeta, Y si la cucha no lo fa, pues bueno, pues será en parte responsable de, de otros 40 años de, de régimen, ¿no? Entonces, bueno, yo me creo que no se puede aplicar los modelos latinoamericanos en Europa como tal, pero sí que debemos aprender y tomar y sacar... Unas lecciones eh, políticas inter muy, muy interesantes. Sí, yo, yo una de las cosas, eh, cuando charramos de las diferencias y tal, cuando en, eh, comentabas en la presentación de del de libro de haces en la Pantera Rosa y tal, que hizo me truco a, a yo muy to, lo de que se charraba, que se quedaba en vez puesto, se quedaba todas las tardes no para pa charlar de políticas tiene una carrera en, en Bolivia. Y, y ahora charrábanos también antes de entrar, ¿no? De la, la, la influencia que tiene la radio Asti, que, que Asti sí que las cuitan, ¿no? Que aquí hay un medio que igual y más... Pues ahora nos informamos más por Internet, Uy, ya no te quiero decir la televisión, y allí pues sí que la radio tiene una, una mica más y la, las ondas a la fin pues son más libres, ¿no? Y, y salen otras cosas que yo cuento que también hay una diferencia de, de cómo funciona la sociedad de allí a la, a la de aquí, ¿no? sí. sí claro, en parte también, claro, y una una sociedad eh, no industrializada ¿no? en cara, entonces eh, claro eh, la radio tiene una importancia tal como la puede tener eh, aquí en nuestro español en, en la década dos setenta por ejemplo y sí lo lo que comentas las plazas a yo fue una de las cosas que más me me clamó la atención ¿no? en en en Bolivia que llegue la Chen se achunta pues pues a tardes en a, en la plaza en la plaza principal en Cochabamba a charrar de política ¿no? Yo como si, si aquí pues en vez de en puesto de, de salir a Ocho Pincho por ejemplo por ejemplo pues nos achuntáramos en la en plaza de Magdalena a charrar de política y a debatir ¿no? sobre pues sobre problemas cutianos claro mm. pues sería mío, sería mío. <risas> Y bueno, en Novel medio de Triunfo del de Neoliberalismo a nivel global, ¿cómo se ha conseguido que en, que en Bolivia o, o en otros puestos de, de Sudamérica sí que, que hayan triunfado? ¿no? revoluciones de, de izquierdas que aquí pues parís que no, que no acabamos de, de bueno que bueno, somos muy luen de, de arrancar, ¿no? sí, sí. Bueno, esto se puede enlazar también con la pregunta anterior, ¿no? Eh, yo creo, yo me creo que el triunfo es multifactorial, ¿no? Eh, y hay que recordar que América Latina prega en Tao presente desde la década de perdida y lo que, de, lo que decía antes que, que América no, no ha pasado por ese proceso desmovilizador y desideologizador de estado de bienestar y de socialdemocracia que sí que hemos pasado en, en Europa. Y in, en Europa hemos pasado por este proceso incluso antes de la caída del muro, ¿no? y bueno ahora claro pues a salida eh, a esto que comentaba antes a un de desposesión se da en en América Latina se da en ese filo conductor que llega a construcción dos procesos de cambio procesos que parten dos movimientos sociales que esos movimientos sociales son son ya herencia dos movimientos populares y armados latinoamericanos en el siglo XX no mm. y, y yo me creo que eso y, y soy un filo conductor que fa que estos procesos triunfen en, en, en América Latina en, en la primera década dos 2000 ¿no? ves presidentes dos procesos de, de cambio de feito vienen de ahí de dos movimientos armados y populares eh, Ortega Dilma Mujica y, y otros militantes también no dos nuevos partidos como Chato Peredo por ejemplo que que estuvo concejaldo más en en Santa Cruz en Bolivia y bueno, estió pues o chefe de la guerrilla de Teoponte la guerrilla de, de, la guerrilla de Teoponte estió la guerrilla que continuó de pues, de la guerrilla de Ñencahuazú cuando cae la guerrilla de Ñencahuazú fue estió la, la guerrilla de Oche en Bolivia y cuando, calle, cuando cae esa, esa guerrilla, pues la que continúa con, con Aluita de Monte y es la de Teoponte y Chato pues, fue su chefe y, y, y recién pues, concejal Domás do y es decir, que había un hilo conductor en esos movimientos Armaos del siglo XX, dedicados eh, a procesos de cambio actuales y, y bueno, parece que os haga el proceso o de Colombia, que velleremos en que remata todo ¿no? Que también parece que, que está tomando y ese camino. Y bueno, por ejemplo, ¿por qué triunfan en Bolivia los movimientos sociales en el 2005 y no antes? Pues bueno, eh, por ejemplo, en la Revolución de 52, que estió en Bolivia... y entra en el siglo XX ¿no? fue el, la, la, la revolución que que aplicó pues pues su reparto de tierras eh, que se pusieron las fases de industrialización pues bueno yo creo yo cre, creo que porque porque ahora en el presente en, en el 2005 se ha tenido en cuenta un factor que pues que diga agora ya era obviado por acucha por acucha la marxista latinoamericana ¿no? que ya es muy deudora de la cucha europea y y Que, como en Europa, consideraban que su sujeto de cambio político y era a clase trabajadera, pues claro, en, por, por extensión, eh, y era una influencia que, que plegaba a Bolivia y a toda América Latina. Pero claro, eh, a clase trabajadera no podía estar su sujeto de cambio político en un país que, que no tiene clase trabajadera, que es un país desindustrializado como Bolivia. ¿no? Entonces, claro, a llorar, diga que o indíchena no ha sido reconocido como sujeto de cambio político, no se ha podido asentar un verdadero proceso de cambio social. Porque era era un cambio social como, como, como artificial, ¿no? Con un con un sujeto político que era un dichena que era marginado por la propia, por la por propia cucha, ¿no? que no lo consideraba como sujeto de cambio. Bueno también. Bueno, más, más sí. o menos. <ríe> Me ha quedado bien claro. Eh, también ya has estado, bueno has viajado muy, muy todo, ¿no? y en uno de los puestos que ya has estado ya, ya chiapas, aunque hay una revolución de todo diferente, que le van una pata cada ya de, de años así en, en la selva y que como siempre pues los, los zapatistas y las zapatistas se, se reinventan siempre, ¿no? todos los años nos sorprenden con con bella movida, ¿no? y ahora van a unas elecciones que esto sí que, que yo creo que nos lo esperábamos muy pocas, ¿no? Qué qué opinas de, de este movimiento ahora de las zapatistas y cómo creyes que, que les pueda que les pueda ir bueno en primer lugar sí quería decir con esto que bueno Juan en Chiapas me impactó porque y eso sí que sí que hay un contexto de totesferen no hay una sociedad rural organizada de abajo en alto y de traza radicalmente democrática no y eso sí que sí que era algo pues sí que hay algo impactante a los do, do occidental y bueno pues nosotros con, con nuestro sesgo occidental decíamos esto y esto que ver, <risa> esto <risa> ye comunismo esto ye consejismo a prevar de etiquetarlo no a prevar de etiquetarlo sí sí eso, no me ¿Es culle. a prevar de etiquetar sí, ¿no? sí, no no <risa> y claro, y, y los compas nos decían que eso ya era sencillamente zapatismo, que no se podía chuzgar con miradas occidentales no Claro. Y, bueno, a selección, pues, bueno, sobre todo, máximo respeto a las decisiones que tomen os y zapatistas y, y, y como oye normal, pues un poco de miedo, ¿no? Porque, claro, y, ya sabemos que a degeneración que suposa muchas vegadas de entrar ye en la administración capitalista, cuando cuando cuan se entra a, a gestionar, ¿no?, o capitalismo. Bueno, y eso podría, pues, estricallar o salacez sobre los que se sustenta o zapatismo, ¿no?, pero bueno yo yo por atravegada pues tengo una esperanza pues si han decidido tomar y che camin y es porque lo tienen en esclatero y muy bien debatido me creo no no sé y bueno y tenemos que confiar en en As y en los compas bueno debatido seguro porque esto es como se si foten meses sí. para debatirlo todo no pues sí sí bueno A ver, a ver qué tal, qué tal va la cosa. Y bueno, te rematar. Pero que sí, en un programa que se fa todo en aragonés y en que las lenguas son un, un dos temas principales. Si no tengo mal entendido, en Bolivia se echan más de 30 lenguas y todas tienen estatus de oficialidad, ¿no? Nos puedes explicar, poque, la, la suya realidad lingüística, la de la de Bolivia. Sí, una miqueta por, por encima, porque porque tampoco no, no conozco Guaire, pero bueno mira en, en aportada el libro eh, bueno decidí no no meter solamente o, o, o título en, en castellano sino pues hacer un guiño a, a las lenguas a las lenguas indichenas, eh, bolivianas no y ye en, en, a, en las tres lenguas mayoritarias indichenas, que son o quechua o aymara y o guaraní eh, lo, le, lo leería pero pero ye un <risa> complejo ye de mal pronunciar no sí Bueno, eh, bueno, eh, en Bolivia había, había 37 luengas oficiales, 37, y ¿eh? eso significa que te puedes dirigir en la en tuya luenga a la administración estatal. Claro, eh, ojalá en Aragón exist, existiese, ex, existiese la suficiente madurez política para, para reconocer y oficializar en condiciones de igualdad a nuestras, a nuestras luengas autóctonas, que no son más que dos, en Bolivia son 37, claro. Eh, bueno, el quechua, el Aimara y el guaraní pues, Son las tres lenguas indígenas más importantes Pero bueno, de un pues vía Vina atrás como ochipaya Que también se charra en los Andes Y en la región central De los llanos Llega zona que más que más luengas indígenas Vina eh, ya zona con más variedad de, de luengas Creo que son 33 ¿no? en, en la zona de los llanos Aunque ve ya son charradas claro, Por, por muy, muy poca chen Entre ellas pues se troba ochiriguano también conocido como boliviano oriental u o Simba conocido como boliviano occidental y pues vine muchas muitas atrás como O Araona o Baure homogéneo Mojeño Trinitario El Tacana etcétera etcétera y bueno en la constitución política del Estado en el artículo 5, se dice que el gobierno plurinacional y los departamentos deberán emplear siempre dos lenguas oficiales o castellano ya que siga en en su territorio en Bolivia no no vine a territorios que no tengan una lengua oficial que no más, a, más allá de bueno u, u, que, que tengan una lengua oficial que no siga o, o castellano sino que tienen una otra más y es decir que siempre había que emplear una lengua más que que o castellano y bueno pues Bolivia lleva un ejemplo todo mundo de protección de las lenguas propias y, y de patrimonio inmaterial mm. claro Pues, eso, como decías tú, si se aste aclaran con 37 luengas que, que tienen, ¿no? Pues, pues aquí que, que tenemos tres, no más, ¿no? Y no más dos son, son de aquí. En fin. Bueno, yo, yo la verdad, eso, la, lo que leyó el libro, y una maravilla, yo lo recomiendo a, a todo el mundo que se lo leiga. Eh, Para que le quiera hacer una guayada, yo creo que, que fácil es, No sé si la triga la fácil tuvo o, o qué. La, las frases que salen la, en la contraportada salen, creo que son seis o siete frases. Uh -huh. Y son muy ilustrativas, entre más, de, de los diferentes temas ¿no? que, se, que se tocan en el libro. Yo creo que, está, que son muy bien, muy bien ¿no? Uh -huh. Así nada es que, que hizo recomendar a toda la chen que has a Tierra de Barrenaus pues que, que se pillen el libro y que, y que se lo leigan. Y bueno, pues ¿cómo, cómo pueden conseguir este, este libro? ¿Aún lo pueden mercar? Pues bueno, se puede mercar en, en, por internet, se puede mercar en, en, en primer puesto y de impuesto en Zaragoza, en, en la librería Pan, La Pantera Rosa, en la librería Central, en la librería Portadores de Sueños y en Noventalto en, en y en Aflama. Y esos son los sitios físicos, y de impuestos por internet. Ah, ah, bueno, y por internet en FNAC también. Bueno, bueno, distribución gran, gran. Pues no sé, si tienes bella coseta más Pues bueno, nada, pues simplemente eh, agradecer Carlos por por, convida, por convidarme y bueno hasta un placer pues venir aquí a charlar una miqueta como quien fue ¿no? Que, que popularizó hizo de venir a charlar de, de mi libro <risa> Eh, ostras, umbral, creo que yo era Iso, oye, Pues bueno, pues nada Pues muy, muchas gracias por convidarme A, a charlar del libro Y eso que, que espero Espero recibir Bueno, talachen que, que lo leiga Que me, que me escriba ao correu, ao correu, que, que sale en el libro Y bueno, pues recibir críticas Y, y, y demás Y nada, pues muchas gracias. había muy tota a debatir en ese libro y mucho sí, tota a pensar. mucha más una de las cosas que más me apasiona, yo, que son las contradicciones internas nuestras y todo eso, que hizo siempre lleve de buen reflexionar Claro, hizo ya, hizo, bueno, sí, sí. comentó un, un, un, una, una coseta. Hizo fue algo también que, que me sorprendió nada más llegar a Bolivia, ¿no? Las contradicciones internas que, que vas con una idea, ¿no? Con ese con sesgo occidental. y pues allí no no, no comprendes que es lo que pasa y te fa y te va muchas preguntas y te va pues cambiar te, es, te esclata lo no de, de probar de comprender segundas qué cosas bueno pues pues sí son muchísimas gracias diego por, por haber venido y, y muchísimas gracias por lo tuyo libro y eso, y a ver a ver si va muy to bien y lo lee muy tachen que es lo que importa a ayer Y bueno, pues a escape tornamos con una otra entrevista con, con Muita Chen que va a pasar por aquí, por el estudio con muchas cosas que contarnos y nos disamos con una canción de una de las collas infravaloradas y estas que siempre comento yo que cabría estar más a la tisba de, de lo que fan, que son los shake que hay una colla de música en catalán y que bueno, que ellos dicen que son la resistencia Y, y que fan un ska muy bueno, así que está dos la tisba, y bueno, pues si Belunye programador de conciertos y tal, y los Trolleta Zaragoza, o a lo menos Taragón, pues yo le agradecería, porque ya esas collas que nunca no he visto en directo, y, y tiene facara que sean muy muy buenos, con Shake y la Resistencia, a que retornamos con las siguientes convidadas, sí, sí, en femenino y en plural. ciudadana cuando debiera de dominarlo de la impunidad policial de la mordaza esta ley es para castigar, para mordazar y para criminalizar Si es borren la memoria y no es de quien recuerda. Si es presentes imágenes que es muestra en la realidad. Sortirema la defensa de las nuestras libertades. Apreten les mordaces porque no pueden parar. Si censuren la protesta, robanos la dignidad. Sortirem a la defensa de nuestras libertades. Son símbolos de una resistencia que encarar no han de esborrar. Nombres de ya te existí, total yo que Silencio en fe paraules, es hora a les veus, sintonitzant ves de sills i ortil·lus. somnis que tant ens hem defensat si ens anul·len l'existència i ens roben la identitat sortirem a la defensa de les nostres llibertats Som simbols d'una resistència que encara no han esborrat només deixat d'existir tot allò que s'ha oblidat de silenci hem fet paraules És hora d'alçar les veus, sintonitza amb els desitjos, surt i que creus. Surt i que creus. Surt en la música y tierra se goza de pensar a escape en lo folk los ritmos y sonidos tradicionales que van pasando generación a la reu y que nos plegaron de manera cuasi miraglosa Más ni menos si vio una colleniste país que ame la suya tierra y que la haga feito conocer y valorar en arrestado territorio esos son los drafts igual como noto lo que brila le oro ni toda la chenque donde ella va no noto lo que le va a zaina y no folk y una colla de mal calificar hardcore punk folk y un poke de descaso modestcaso entre las suyas influencias claras van a ser a la fin del siglo pasado cuando se van a autoditar en el año 2000 la maqueta terra de frontera Después van a grabar No nomos fareu callar en 2006 y Un Crit al Ben en 2008 todos dos con mago fermín producciones en 2011 van a anunciar lo suyo cese de la actividad musical no Matarraña y todo aragón nos quedábanos un poco pobres culturalmente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 las suyas fitas también se y prueba la canción matarraña adaptación de un poema de desear y lombarte que es sin duda lo suyo gran éxito en tanto lo pueblo con la colaboración de prau dio una de las poquísimas canciones feitas en aragonés por una colla en lengua catalana y charlando de colaboración santimas de prau por los suyos discos también y han pasado a cero vision túnel temps, temps mayacán por ejemplo en 2006 van a ganar lo premio de música aragonesa a la mayor canta en lengua minoritaria por cultura popular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 Lo nuevo disco les ha feito visitar Artierra, Torredarques y Zaragoza con buenísimo resultado. Conciertos, que toda esa a Matarrañenca se espardió a un público entregado. Si tienes la ocasión de asistir a uno de suyos conciertos, no te lo pierdas o te arrepentirás. Y entre todos esos temazos, vi a uno tan bueno como este siempre.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 Bueno, ya tenemos, espera, que iba, y lo bailoteando a las tres siguientes convidadas. Unas convidadas que hemos probado un tismo a faltar durante casi un año, creo que, que ha pasado ya, que nos hemos quedado sin un referente feminista en Aragonés, que no teníamos somardería, no teníamos. ¡Ay, mamá mía, qué mal nos lo han feito pasar! Pero bien, se vale que son tornadas. buena noches, muy y cordiales. buena noches. Bueno, tenemos aquí a Susana, a Tamara y a Pati. Buena, buena tarde, buena noches. Hola, anonimato ni mato. Hola. Si sí, tallamos y tornamos a editar, ¿eh? No, Ray. Right. No, Ray. Right. Bueno, ese si ya te has visto todo lo barrio, y si te veis lo barrio, pues ya... Pero con las lunetas, mundo, tío. Con las lunetas, pues metes todas las lunetas. Lunetas moradas siempre. Bueno... Bueno, principiamos bien, principiamos Potens. Bueno, ¿qué tal? Muy y cordiales? ¿Cómo cómo siente esta tornada hasta la carrera de, de este número 15, no, si no me acuerdo mal. Ha estado un parto duro. Bueno, o parto, bueno, o parto bien, pero el embarazo, el embarazo sí que estoy duro, ya ha estado como como muy largo. Sí, muy largo de un año. Pues chicas, sí somos sí. como que los fans y los elefantes. Creo que son dos. Gracias, Carlos. No sé, yo sí que sé que los leos, ¿no? Que como que buquen como muchas vegadas cada minuto, como ya hizo. No sé. Bueno. lena Francis, por favor, si nos estás escuitando, tenemos una duda para tú. Una duda para Francis. Bueno, pues que muy contentas de haber tornado, creo que sí, y de trovarnos otra vegada en papel, porque... ...nos hemos trovado mucho, pero no... ...no lo hace público nos publicó. ...así es que bueno... ...dimpos de reflexionar un poco un... ...un es como de retrospección... ...que hemos a menos estado un año, pero porque... ...el año pasa muy rápido... O sea, ...que no ha estado como una cosa súper pensada de... ...venga, vamos a hacer que tardamos un año... ...y así la Che nos troba a faltar... ...no, que no ha pensado, de verdad... Que, ...que era como una cosa que... ...bueno, que es que... los meses pasan rápido... Y bueno, pues nos trovamos. Tro... Eh, ya no sé charrar. <risa> eso pasa por no. Por no. Por fer no ver un, un <risa> eh, eh Eso. Bien, bueno, ¿y, y qué tal? <risa> ¿Qué tal la respuesta de, de la Chen Porque en ti más, justo tornés, ta Tornés, Tapilás, ¿no? Altuasos si y Fanofa, que, que llevan las carreras a rebutir y Angluciosas y con ganadas de Villers nuevos fanzines feministas en Aragonés. Y con una manifestación feminista súper sí. chula. ¿Y es verdad? Sí. ¿Qué? Pues no, y es que, que claro que la, en encara no sabemos bien la respuesta que hemos tenido, ¿no? Sí que, sí que es tío muy guay, pues Villers que... que hacemos un referéndum para saber si la chen quiere va a tener un fanzine y pues bueno pues la pues tenemos tenemos una mayoría de sí pues bueno pues si la chen dice que sí pues nosotras fuimos un fanzine nos faiga hoy uno que nos fai hoy pero pero eso que, que ahora que que ya hay en las carreras que tampoco no sabemos qué lo que piensa la chen no que no hemos y esa encuesta de ¿Y tú y tú qué piensas de, de nuevo un número de mulle y cordiales? iguacal, otro el referéndum Uy, lo estoy viendo, lo estoy viendo. A ver si se van a aplicar el 155. Ay, mamá mía. No sé, yo verdad que... que, no, bueno, que, que, que... Beluno igual se animaba, ¿eh? Ver, pues, sí, sí, puede estar, ¿eh? Igual tenemos más éxitos si metésemos una bandera de España tí, en, en la portada, no sé. Eh, o oh, no, o no. no pero pero nosotros... Femos e, e, un spoiler de Ozagertes pues... que, que habrá en, en el número 16, ¿no? Mira, eso de eso ye, ye primicia, ¿eh? Ya primicia. Bueno, pues no sé, la Chen, pues eso, ya que es verdad que o feedback está en cara no ha tornado, pero bueno, sí que cuando llegannos pues cuando funciona por la carrera y charlando con la Chen, pues sí que se le grababan de bien Y sí que hemos comprobado que, que lo de que el año pasa rápido está a nosotras y ya también está a todo el mundo. O sea, muy Tachen dice va. hola, pero ya fa un año ha visto, pues sí, ya, ya en fa. Y, y bueno, pues contentas, la verdad, ya que contentas de, de estar atravegada pues, visteras, porque digo que, que chuntas y que hemos continuado estando, bueno. pero que sí, amiguitas, para siempre, pero, pero bien, muy contentas, la verdad, ya que muy contentas y, y la Che, pues también, pues bien, pero que sí. Yo, por si acaso, a ver, yo cuento y espero, de feito, que no veaiga a persona que sienta Tierra de Barrenaus y que no sepa lo que lleve muyers si y cordiales, que no todos se hagan los 15 en un mes y que no se lo sepa de, de memoria, ¿no? Pero, por si acaso, viene ese velú belun o Beluna que no que no todos conozca o que justo a este lo primer Tierra de Barrenaus que sienta o lo que sea, que lleve eso de no y puede estar. O sea, quiero decir que no haya sentido charlar de muelles y cordiales, ¿vale? Pero que no haya sentido charlar de terra de barrena, hostia. Oh. Bueno. <risa> <risa> pues, mira, chingue, no, fijaré tú. Mm. Ah, la de España, Andrea de España. Bueno, pues, pues. <risa> que, pero ese ya el marketing de agora, ya que no parad cuenta. Hemos de estar a la zaguera. ¿Cientas la virgen pilar de muelles y cordiales? Eh. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! oh. oh. <risa> <risa> oh Dios! <risa> De cuaca Bueno, pues muy y cordiales, no sé, asinas físicamente A que la Chen lo visualice Somos unas mesachas bien polidas Alteras Me refería de... a un oh, fanzine ah, <risa> Sin cosa Y son so también, polidas siempre por ahí, Alteras, ven unas más atrás. Sí, <risa> también. Sí, sí, sí, sí Todo depende de donde con que se mire Bueno, pues eh, físicamente Llegué un, un fanzine y un papel una A3 eh, Plegado, muy bonito Y, y que se dice muy Muy 80 muy, muy ochentas, sí, muy vintage, es muy, muy vintage. flamingos. Sí. Y, y bueno, y, y un fancine feminista, pues, feito por mujeres feministas en Aragonés. Eso, básicamente. Y más y, en no fundo eh, Bueno, y, y feminista, pero y también somarda. O sea, y como un feminismo... No guaire teórico ni o sea que, de que nos metemos seriosas pero y es siempre como con un carácter como de para redirnos que como lo que amenistamos no en este en esta sociedad redirnos un poco más. No, no cale estudios pues. Bueno, estudiar siempre lleve bien. Hombre, es bueno, cal, cal estudiar Aragones para meterse con atrás ¿no? Pero <risa> <risa> cal que nosotras estudiemos un poco de Aragones para hacerlo, pero bueno, Pues unas veces se puede, otras no. Y a ratas siempre hay. Sí, y eso lleva a nuestra señal de identidad. Sí. A ser ratas y... A ser ross. A ser ross y el amor. Sí. Y el furismo. Y todo. Si sí, que muy y cordiales de... Un mezcla, ya estoy guapo. Bueno, furas y tiernas, que yo lo vuestro lema, ¿no? Que no, sí. no sé si salen en, en todas las portaladas o no. En todas. En no, todas. Eh, sí que... eh, eh, eh, no, en, en una no. ¡Oh, qué fuerte! ¡Oh! Hemos de reeditar. Un día faremos un concurso de cosas, de mulles y cordiales, de, mm. de estas cosas. Y regalaremos cintas de pirar, ¿no? ¿no? No sé qué podemos hacer, ya se nos ocurre la bella cosa. Mm. De mulles y cordiales. Sí, igual, igual y una idea eso. Marketing, marketing, claro. sí, sí, sí, Merchandising, sí, sí. ¿eh? Cal. De muy así cordales. O sea, cal, es verdad. Ah, no había chambretas, no había cosas. No, no, no tenéis me yeah, Había un proyecto, pero se quedaba sin hacer... As muy así as as cordiales. Eh. Y aparte de estar muy hericordiales, feras cosas, ¿no? Sí, así. Prepar de feras cosas y no rematarlas. Sí. Mitad, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, pero sí que lo tenemos así presión. O sea, íbamos a apuntar, ¿eh? Tenemos lo de la cinta, la chambreta, chambreta, chambreta, chapas y... muchas, muchas cosas que hemos pensado. Y nos vemos. Y que calme. mirarse como famoso fan cine como pa chambretas <risa> o sea que el diseño que podemos hacer de, de una chambreta chambreta chambreta eh, <risa> chambreta chambreta <risa> puede estar como maravilloso bueno ya, ya, ya que somos con, con esto que yo cuento que ve, que bella ve vez que has venido o que, que habéis nivel una de vosotras o que es y a otro programa o tal ya les he contado una mica pero cómo se fao fan cine porque yo lo sé pero pero la chen igual se cree que había una tecnología así de copón bendito Y ese look tan ochentero, tan muy tantero que decíbad, ¿cómo se consigue? ¿Furtando follas de A3? ¿En los Sí. ¡Qué morcitos nuestros nombres! ¡Joder, Dios mío! ya no treballas, sí? ¿Tú tampoco, no? No, pues no. que dios? ¿Meter un chiflídico en los nombres y a ¿no? En los nuestros extravallos, ¿vale? Ahora ya no. Bueno, si nos forachitan, pues bueno... Ya no, nos no, han no forachitado pasa, no, pasa, no, pasa, no pasa cosa No por furtar, no por furtar Bueno, pues de verdad que muy tachense Se piensa que muy jesicordias sí, y afectadas Bueno, muy tachena, yo al lo menos me lo dice una persona no Que se pensaba que era con <risa> un... <risa> que se, estas son, igual a uno. Estas son las, las encuestas en muy sí, las de muy jesicordias Pero hombre, que es curioso ¿no? que, que había al lo menos una persona que se pensó Que lo que no es con un programa de ordenador Y bueno, no No. ¿Tenemos una Vesquetaria Oficial? Yo soy la Vesquetaria Oficial oye, Que es que ha distado las suyas e huellas por... Para pa que si nos ya, ha de detener a policías A ver, aquí somos ya Con las huellas de aquí ¿no? y sí, Un corta pega muy sí, oye, a Muy, muy rústico ¿no? A la fin Una se encarga dos formatos Otra de Vesquet Otra de Prenados for House Otra de Quesesa dos Margins Todas somos os un poco de, un poquete que, que os fanci que de fetén. Que di pues Germinal, me, pe, me mete una bronca. ¡Os marguín! Sí, que viene Chuaquín y nos chila. Sí, o sea, y es como un sello de calidad, ¿no? ¿Quién hecho Chuaquín? El de Terminal. Terminal. Ah, coña. Terminal. Terminal. Un beso. <risa> un beso si nos si estás está bueno, Y bueno, sí que hemos de decir que... o diseño de de de, de, o tito de do de Eso eso sí que lle feito de propio por Iru, que ya nuestra diseñadora de cabecera. Mm. No, eso mm. que sí que hemos de decirlo no que sí, es sí, la, sí. la única cosa que podemos decir de do fancine, que que somos bien arguidos, sobre <risa> de todo. To. Pero sí, bueno, lo que hacemos ya, pues sontar, o sea, porque yo un fancine que es verdad que encima lo mete Siempre lo decimos, no sé si lo meten en el puesto Siempre lo decimos, creo que sí, ¿no? Que llegue a contar las cosas que nos van sentir bien Y las que nos van sentir mal también Y lo que hacemos es pues, juntarnos y, y decir pues cada una lo que nos haga gana de, de charrar y, O, o mismo nos apuntamos bellas cosas pues Porque también te pasa, ¿no? Que vas por acá y dices, esto está muy así cordial Y pues eh, acordamos un poco qué artículos íbamos a hacer O sobre qué temas, de qué va la editorial y y bueno y replegamos las consultas de que nos han plegado de Elena se las enviamos se las enviamos a ella y pues, pues nada imprentamos maquetamos imprentamos y pegamos y distribuimos distribuimos wonderful pues mira ya que ha salido lo de lo de Elena Elena Franchis eh, que que en este, porce, en este porcentaje en este porcentaje en este número tiene un porcentaje grande no de de, de espacio Aunque se charla de, de cosas tan tan focinas, como sobatidas y toteras y cosas así. Uh. Uh. Yo no sé si te os plegan guayres consultas. ¿Cómo va Lena para responder a, a todo lo que te os plega? Si son tofocinadas. Y eso no, eso pen, no pende. O sea, de Cabotaquan sé que había unas dudas. Y pues pues bueno, y hemos de decirle a la Chen que, pues que Elena no dube para contestarlas todas. y que bueno que Paolo venía en fancines y puedan esperar no pues bueno que fuimos también así como una como una bachicota en de en cuesta de Avilés que aquí, aquí a quien a quien más a, a duya antes no que pues bueno les, les demandamos a Avilés qué pasa con esto y, y bueno lo de las focinadas... pues si depende de la Chen... o sea si la chen tiene la, esas cabezas así sucias pues focinas... no hay no hay una cosa de nuns atrás Nosotras somos unas mandadas. Y que el anonimato, pues, anima crachen, que esas preguntas sucias ah. que. Y bueno, que, que, que no sabe a quién hacer. Que caldría mm. pensar si sobatidas y toteras son cosas focinas, ¿no? Que eso también podríamos charrarlo, pero sí. bueno, que eso es cosa de Helena. Sí. No, las toteras. Sí, nosotros lo que metemos siempre es que la Chene quede claro y que redacción de Ofancine no, no se responsabiliza de dos opiniones de las nuestras chulas, ¿no? O sea que. Que bueno, que lo que nos plegó Fancine, pues, pues oye, le, le pasamos a Elena, ella responde y nosotras publicamos. O sea aquí lo solo que hacemos ya es dar soporte. Bueno, vamos a decir que para quien no lo sepa, que Elena Francis es como una señora, una señora de bien, ¿no? que, bueno, que pues que, que tiene así como muchas, muchas cosas que decir a, a mundo ¿no? y que bueno, que llega una saputa de verdad uh -huh. y para nosotras qué se ha reído. Río. Yo digo, ah, vale. yo que yo me tapa el ordenador ah, que, no que, <risa> que una soputa, una so puta de verdad, ¿no? Y que pues bueno, pues si la chen para nosotras llegue como una mena de referén uh -huh. pues aquí de mandarle cosas, pues bueno, pues uh -huh. queremos compartir esa ese contacto que tenemos, ¿no? con ella. ¿no? De hecho llega solo la colaboración de Ofacine que no tiene anonimato, que sale la suya foto en todos los consultorios, con las suyas lunetas. No son las foto que salen todos los numés, ¿no? Creo que también vi a una persona que salen todos los numés. Sí, también ya está a concurso. ¿También ya está a concurso? Sí. Joder, esto. Sí. Creo pleno. que ella es un fan, ¿eh? Te lo, te lo sabes todo. Vas Hombre. a ganar, voy a de seguras. A ver, a ver, a ver si voy a verte. El piso en Torrevieja. ¡Bien! <ríe> ah, ahora son de balbados, ya. Va. <ríe> Pero bueno, bueno, que no le fue fastidio, ¿eh? Y bueno, que ella hizo, hizo que salió en este número de enchaqueas cutianas. ¿Cuántas contradicciones podemos concarar? Bueno, esto ya como, pues, a ver, cuando nosotros cuando somos por las carreras o cuando somos de Borina y tal, pues, o por un regular en las nuestras vidas, pues bueno, pues nos pasan cosas como a toda la chen y vimos que bueno que por un regular pues tenemos muy, muchas enchaquias, pues enchaquias que decimos. Eh, para no hacer o que hemos de hacer o para que la chen no se sienta mal con nosotras o qué me sé yo, ¿no? Porque somos... O justificar cosas que, que tú lleves diciendo normalmente y que se supone que ella es muy coherente y luego a la hora de la verdad pues no, no lo fas y te inventas bella incusadeístas para salir de un paso. De hecho, la, la, la primera idea que surtió vestió como. Eh, ahora no remero cuál era, y era como así: ah, que a culpada Zorrera la ha tenido uno cenar, ¿no? Que era como una enchaquea, que. Pues bueno, una enchaquea típica de, de domingo de My Teens, de ves cuantas amigas de vez, ¿no? Y pues bueno, pues y era como: bueno, pues es que estoy eh, como una enchaquea súper cutiana. Y sí. Dina. pues tantísimas atrás, que bueno, que hemos hecho ver cuantas que, y porque no cuyo iban más, que si no... Sí, ahora hacer sí. una segunda partida. Y que muchas son, pues eso, como de las incoherencias estas que no nos creemos que, bueno, que no pasa cosa, que no somos perfectas 24 horas a día, 100%, y que cada una pues tiene las suyas las suyas movidas. Pero por favor, a muerte los suyos móviles. Lena Francis, que no se, no llega ahora no hiela ahora Porque, porque no haya directo, ¿eh? que si no me lleva que yo era aclamando ella. Que era <risa> Elena Franchis. Presínate, Elena Franchis, has tu programa. Pues estás que lo has cuite? Se, sería mmm, Yo me quedaría maravillado si lo escuitase. Bueno, igual Vélez ya te truca, quién sabe. O si es que ya, ah, cuan falgamos un directo, ahora de estar, ¿no? Pero bueno. Bueno. Yo creo que voy a hablar un directo antes con antes. Bueno, también. Eh, que no que no, que le vemos un móvil todo, de y Oye, que he chusto la menista ahora. <risa> tan tan tan tan tan tan. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno y, so, y y estas estas eh, esta sección no pues ya era una mica isasomardería que que contábamos pero también charlas una, de cosas una mica más serias quiero decir de tono más más serio no como por ejemplo en este número de la chubilación de las mujeres que contás una migueta? bueno la chico bueno, sí que se lo leiga, pero Pero Spoiler, spoiler. una miqueta para que vayan presto hasta los vas de, de la Madalena, píllalo. Bueno, pues eh, también ya que muchas vegadas escribimos sobre lo que nos truca, ¿no? Pues cosas que emparamos cuenta y que puede estar pues, tar, pues que, que antes no emparásenos o que porque muchas vegadas emparamos cuenta porque somos mesas en esas situaciones. Y, y la experiencia que tenemos entre entre lo que se dice mujeres y lo que se dice hombres en general. Y bueno, pues aquí queríamos cerrar un poco de, de la falta de referencia que tenemos de mujeres mayores en los trevallos. Y de que, de verdad, que los que hombres, digamos, sí que cuando entran en un trevallo se pueden presinar chubilándose en él, porque lo veían, porque suyos compañeros los ofendo, o en suyo suyo, no, y pues está que no en la suya empresa, pero sí que en el suyo sector, y que a nosotras, pues nos mancaban no de mujeres de que, se, que se chubilen en. En puestos que ahora mismo se hemos ocupando cualquiera de nosotras. Y eso pues, nos creía un poco de medrana, ¿no? De decir, hosti, ¿y podré trabajar de esto cuando tenga 60 años, 65, 70, quién sabe cuándo nos chuvilaremos? Pues, pues. Sí, de, nos si nos chuvilamos. Si nos chuvilamos, pues de segura es que sí, ¿no? Pero de verdad que te creía, pues, como un poco de inquietud. Y Y Yeto. <risa> bueno y ya. nos hemos messo súper seriosas sí hijo, sí. vaya corte oh. rollo no pero bueno puta no, no, mara, corta rollo yo lo que me preguntan <risa> Ta tallarruello rollo <risa> <risa> pero que también charramos de cosas serias después de impuestos tienes al canto una totera chigán y todo se ve mejor ah pues ni no me no mira me... qué bonicas A que vida. son muy pinchas Ah, joder, pues no me va para el cuento. Oye, y oye que bellas pocas, ¿eh? Si no las he reconocido, escape. Mm. <risa> <risa> no sé si meter música <risa> o qué. Bella de rollo. <risa> y se cuento que ya lo sé. <risa> bueno, y, y, y han, han pueden, ya, ya he feito también spoiler, ¿no? Han pueden, tú no te <risa> mira qué cara que la jodía. <risa> han pueden conseguir, han pueden lachen que quiera. Eh, conseguir este maravilloso y magnífico fanzine Ampo de pillarlo Yo imagino que cuando se ganas escuitando este, este programa C ya cinco, no quedará 5 de noviembre uh, oh. Pues, pues sí, puede estar que sí <risa> Corred, insensatos Corred <risa> ah, Puede estar que sí Pero que o sea, por un regular veis cuántos números en en La Albada en La Flama en Logarap En Nogara. En la otra. En la otra. Virosta. Eh, en Virosta. Por pasamos, En Pilar, decimos en las barras de, de la Magdalena. Mm, bueno, y, sí. Y bueno, y si, nos si no... Espero, por si por las carreras, pues... Pero que no mandan. nos conocen, que somos si anónimas. Si no nos imposible. Ya nos conocen, ya. ya. Ya, ya, ya, claro. Sí. <risa> Hola, que, mamá. Que limpias, pues, meto chiflídico y ya no todos conocen. Bueno, y también en, en los retes, también en SEMOS, porque somos bueno, muy modernas. Año, claro. Sí, sí. Somos sí. muy, muy modernas. Se pueden y... imprentar, y sí. también en nuestro Facebook. Sí, o si no sí, quieres gastar son... papel, mismo sí. lo puedes billar en ¿eh? no, ordenador. No, claro. Que somos súper ecológicas. Pero cal, cal fel o chirar, ¿no? ¿O no? No. No, no, no, no cal. Ah, nunca. nunca. No, no, nunca no, no, no porque ya he escaneado folla por folla, que somos muy cuidadosos también con eso. ¿Cómo te quedas? Atiende. Como se nota que lo tienes en papel, ¿eh? Claro, yo, yo, yo que para que, aunque sea lo papel, yo lo siento por los arbolicos y tal. Hombre, queda pincho, ¿eh? De villelo. Yo que, que yo más como soy coleccionista friki, ¿Friki? pues... Me tenerlo. Bueno, Beldilla, haremos una exposición con los fanzines ochenosos en color. Sí. Y flipares. Y, y Beldilla, si si nos fuimos si nos fuimos al Cordanza, eh habremos de enviarlo a la biblioteca de fanzines que ya nos demandaron hmm, nimiarlos. enviarlos. Sí. ¿Qué ya hizo? Pues había una biblioteca de fanzines feministas. Pues una pues Chenmaja, pues que que di pues ímos a replegar todos los fanzines que vieiga, como las, las mozas de chavalas cine, que hacían una mm. una exposición y una replega de fanzines, pues ya tras mesachas, eh, estoy que en, en Madrid, no sean que son replegando eh, fanzines de, pues de todo el mundo, o de todo el estado, no ahora no, no voy al aviso y que, y que bueno, que los se pueden enviar. por los redes sociales también. No había fronteras, tío. Qué pincho. Bueno, que se puede trobar también en los redes. Entonces decimos las adrejas. Venga. Mirad, en Facebook... Yo un poco raro, ¿eh? Pero oye, que somos asinas. En Facebook nos podéis trobar como Muelles, Espacio y Cordials, Todo junto. O sea, Muelles, Espacio y Cordiales. Todo junto. Y en Twitter, arroba M-I-C, M-I-C, M-I-C. m Y, soy, ¿eh? fancine. Fancine. Sí. <risa> y no se oye, mame o melic, fan cine. Mic fan con Z. ¿Fan Sí. ¿Y qué Como semos... ahora le meten zetas a todo. No, somos muy. <risa> no, no somos vegetadoras. Somos muy activas en los retos. Tenemos una community manager muy ¿Ayer? activa. Y es verdad, ¿qué tal van los retos. Todos dicen cositas. Buenas o malas o de lo que sea. Todos comparten, todos. Habremos de charlar con la community manager, nosotros, y yo. Jajajaja. <risa> <risa> <risa> Nosotros somos del comité editorial. Bien, bien, no, aquí ya veo que había estalladas <risa> las faenas. Sí. Y que sí, no sí. adivinamos a todo. Estoy mucho más embolicado de no lo que se creía la Chen. Aquí había todo un equipo de Chen trabajando que vamos. <risa> Tenés un palumpas para Entonces creíais que somos tres. Pues no, no, no, no. Somos muchas más. Tenés Nada. becarias también. Haz chulas, haz chulas. <risa> Bueno que tenga porque ya hemos dicho que, que tenemos lo consultorio que tienes lo consultorio de Elena Franchis que tenga consultas hasta la hasta Elena a un escribir ah, o nuestro correo electrónico que también lo mirará no sé qué llega <risa> <risa> a cómo hice el manager que llega ye, yes y cordiales o sea muyers Y con la latina gmail.com ¿Por qué motemos no asti ilatina? y latina? ¿ah? Porque somos de todas esas grafías. Porque a nosotras lo de las grafías, ray. Y que quiera embolicarse con eso, pues que lo faiga. Pero nosotras no. ah yo no, ray. Oh. Cisma, cisma. ¡Pelea, pelea! Así no somos no. las medias y cordials. No, que quedaba millón, así con la latina que era como más, no sé, como más sé. fácil de leer. Yo que bueno, sé. Y que ese la... no salió, salió Yo así. Que, sé. que la chance es por ser también un poco. O sea, nosotros fuimos o como nos peta y fuimos las adrezas y las las de correo electrónico y las de os como nos peta también. Así nas que, bueno, pues ya está. Maravilloso. <risa> <risa> que estoy que si me meter en Google muy es y cordias, eh, no creo que salga otra cosa que nos llega a nos atrás. Hostia, eso lo hemos de probar, eh. ¿Lo podemos eso, probar? Sí, la community manager lo, lo fuera de continuo, digo yo. Sí, eh... ¿no? va a estar bien alto. No te enfaigas, sí, no si te querés. enfaigas. No, no, no lo miro. Lo cuando metas, cuando sí. metas una canta, lo miramos. Eh, sí, pero la canta la meto ya para despedida. Oh. Bueno, pues ya lo miraré. Sí, pues mira, es lo... contando bella cosa y lo miro. No, ya nos lo miraremos y no lo... Cuando, y cuando tornemos, pues charraremos de, pues de todos esos concursos que tenemos y de... y de cómo llevo ya ya Cordias meso en en la playlist esta de Google. ¿Cómo se dice eso? En la plantilla esta de Google en la que si somos no La community <risa> manager. <risa> bueno, no me soza dudando tampoco. <risa> y es que tampoco eso que no la somos, community manager. Bueno, qué es eso, que ya ya nos lo miraremos. <risa> Nosotras sabemos de pegar cosas en un papel y mal. mal, Ay, mal. Pues, <risa> <Marín>. bueno <risa> ya está está rematar muy bien quieres enviarme el mensaje a la Chen Cascuita eh, Tierra de Barrenaus Ahora la que tenemos esta pedazo de audiencia que, que, que igual ya ayer repetido feito y todo y se siente mismo en, en Huesca o ¡Oh! saber en en do y por internet que plega en todo el mundo que me consta que nos escuchan dentro de la Antártida Ole. Eh, no. <risa> <risa> pero pero eso. Pero cuasi. Ve el mensaje que, le, que quieras enviar. Yo creo que a ese 5% de HN que no creba que continuase muy yes y cordiales, habría que decirles... Ah, oh, se siente. <risa> Y sale la parte fura. <risa> y la parte tierna al 95%. muchas gracias! los oh, <risa> oh, queremos! Los bueno, no. haters no. <risa> no. Los haters no. Hates fuera. Y Chen que nos dice que hacemos las cosas mal, fuera también. Y... Bueno, si, si tienen razón. Hombre, si, tienen razo, ver, no, si lo dicen con ese tono, no tendrán razón. ¡Mal! ¡Mal! mal. Se pueden decir las cosas con cuidado. con amor, siempre con amor, voy a grabar todo eso mal y se para pa tener aquí en la F 4 o vaya cosas así, de... ah, mal aspecto de sonido, bueno pues pues no sé que la Chen por eso que se pilló fanzine, que se lo mire, que colabore, que puede escribirnos, que, que no cal saber aragones está entenderlo, pero que cal saber Aragones está a, a conservar nuestro patrimonio y que bueno y que tras nosotros pues llega como una traza super, super chula, bonita, divertida y bueno especial de pues de chontanos de pues bueno de expresados nuestros sentimientos y echarar el, el aragonés que ya era primera cosa por la que es como que vamos a hacer cine sí creo que sí. sí que también estudiamos maestro <risa> también estudiamos <risa> cabota ya trobo una errata mientras esta entrevista sí yo ya, ya, ya ¿sí es secuela Ahí está No, ahí está. Ay, Ay, ¿tá ¿tá bien? ¡Tenemos dos! Bien. También faremos un concurso de Vierke que Trovas más erratas Ay. en cada fancine. Pero eso oye eso mm. normal y correr. Hombre. Eso yo programa este que nos fa que diseño hay. que lo fa lo a drides. Mm. <risa> y eso yo que en cara no hemos trovado una, es... una becaria que nos quite a de roles de fancine. Mm. Y qué para eso no. No nada. No nada. Pues ya vina, habrá Pues sí. <risa> Bueno, eso pues si si la Chen, yo creo que que que que yo un ejemplo, ¿no? de de, de que lo fancine encaraljevichen, este este formato, Virgen. ¿eh? Vichen. Vichen, vichen. Ah. <risa> y <eso> es bien. Jo, qué día le No te has visto si está. Que que, eso, que que yo cuento que también pues que anima el no, que se anima a hace hacer cosas asinas ¿no? el do it yourself y estas cosas, sí bueno y que si sí, Lachen, o sea que que esto que ahora lo hemos viendo unos atrás, a eh, tres días la han feito atrás, ¿no? y que, y que si sí, viachen que quiere participar no nomás con las dudas talina Francis, sino proposando cualquier tema o escribiendo bella cosa que bueno que estoy abierto para quien quiera, Porque sí seremos súper encantadísimas Tenemos censura, eso sí, pero bueno, que eso... No bueno, sí. en cara no hemos censurado a Guaire, ¿eh? ¿no? Mm. Sí. ¿Sí? ¿No? Eso ya el equipo, el otro equipo, nosotras nos hemos... Eh, bueno. Qué pena de no tener vídeo aquí. ¿eh? Oh, no, voy a <risa> Porque las caras Yo que, que la suspendo... la cuncia, voy a Ya sabemos que ya censura. <coughs> Bueno, que seremos encantadas de, de que nos plieguen todas las opiniones, de la Che en artículos y lo que y lo que se quiera. Pero ya censura. Sí, pero con amor, siempre con amor. Mesmos y sozmes hches, eh, de feito, o sea, las pocas, sí. así como las pocas cosas confirma que hemos tenido, ha estado de, de un hches, ha estado de cero. Ahora que bueno que que cualquiera cual puede Sí, nos escribió puede ¿eh? sí, también un chiste de, de Pamplona. Bueno, sí hemos tenido sí. bellas colaboraciones y, ta, y de consultas también hemos tenido muchas. Y bueno, y que si sí, mismo si viachen que, que no quiere escribirlo en aragonés, pues que tampoco, no pasa cosa, que no perseguimos a ningún. Que bueno, que si se puede hacer un, un poder, pues se faís y, y si no, pues oye, se, se le envía lo que sea y ya nos lo miraremos, lo traduciremos o lo que sea. que sigan en una lengua que sepamos o más o menos que entendamos y ya. Y au. Y au. Au. au. Au. Pues no. bueno, pues muy bien. Bien. En este caso, muy hermosos y cordiales Muchísimas gracias por, por haber venido Por presentarnos este nuevo número Y que esperemos que, que contienen muchos más ¿no? Y que, pues no sé, pues tres cuatro mesecillos Pablo bien No, dos Perdona, dos. dos Sí, llevi mensual. Ah, mensual Y tú que ya es fan, mamá mía Esto llevi mensual menos este año que ha estado un poco raro Anual, Anual. <risa> este año Y que todo. cada catorce números íbamos a hacer un descanso de un año Porque catorce <risa> yodillados enamoraos Por ejemplo, o de la República. Porque, Cada la, uno oh, porque la Nina Polira de 15 tardaba mucho menín. Y... Oh. oh my God. Bueno, que gracias Qué a tu magismo, que me está muy agústico. Sí. Gracias. Pues muy no. bien. Gracias. Bien. Di un bien pat. No. Joder. Bueno, pues no. metéis más gracias una censura. censura. <ríe> y no dos. Bien. nos vimos a despedir dica venía en sección con, con una canta de un nuevo disco de esa que lle, que lle rusien y en caracalien porque fa porque, poquedillas que, <risa> <risa> <risa> que, que ha salido de, de lo furno no tamara o disco <risa> y que se dice la esperanza, la esperanza entre les dents, o disco, y concretamente esta, can, esta canción que fa con Sara Jebe, que lle atrevirte y que lleve temazo y que bueno, pues les quiero dedicar aquí a las Mollés a y cordiales por, por darnos todo este cariño, toda esta fureza y toda esta ternura. Con Xavi Sarrea, tornamos a escape con la siguiente entrevista. Au. Gracias. Au. hacia la cotidiana a les palpentes un a les tenebres la vida Seguí furia que te hablo pa' ver las dones camisa que iba a ser prender a comenzar a liberarte Atrevirte, Alessandra, del mundo que te Sentirte viva como un llame en la tempesta Donando todas, humildes, tornaste y marte Atrevirte comenzar a liberarte Atrevirte Es moven per les forzes, per les esperances, l'idiomes voltes estirat entre les homes. De cara als ostre esperan arriba el monstre. O el narrador, quisgueular el final del conte. Les teues no piren lleves històries, ni teus pèrers ni te importa vos la vida i no la glòria. sublevar contra el neguit que t'en presona, passar-te la resistència i un mes de la revolta. Atreure't a fer-te guanyar ni que van Seguir la furia que el Carlota per les venes. Triar camí següent, se'ls vendrà cuidar-te. Atrevirte es comenzar a liberarte Atrevirte a deshandar el mundo que te ofrega Sentirte viva como un llame en la tempestad. Donando todas un mil ristos en lastimarte Atrevirte comenzar a liberarte Prendido fuego, salto y me despego, hablo, grito corro y llego. Soy, Soy una llaga en la punta de la lengua del que más menos apunta con la vara de fuego, ego. Siempre recién llegada, vieja, bruja la quemada, presencia resolvida de feliz siempre da la moda. Atrevirte a verte igual a la nit que van pendre Seguir la furia que calopa perles venes Tria el camiso que iba al sepende a cuidarte Atrevirte a comenzar a liberarte Atrevirte a desanredar el mon que te ofega Sentirte viva como un llame en la tempesta No o todas un mil ristos más Cursos de aragonés en Nogará. Tres niveles, diferentes horarios a elegir. Socialízate en aragonés. Bifaras, conciertos, charradas, talles, viaches. Todo un curso de actividad en la nuestra luenga. Vivir Infórmate en... www.nogará-religada.org 976-39-07-08 Róbanos en Facebook y Twitter. Más de 25 años probando de ser posible... ¡Vivir en Aragonés! a la Verge María, un ángel de la guarda en cada comisaría desperizantan para la policía que dispara mangueres, traigo a Bueno, entonces sonando los zoo, continuamos en, en esta tierra de Barrenaos de, de noviembre ya con la siguiente entrevista que tenemos, si todo va bien, si los electrovendes no me, no me han feito burro falso, tenemos al otro canto de teléfono a Chuserra, buen día Chuserra Hola, buen día, buen día a todas y todos Bueno, tu serra, de Defendemos de As Luengas, que, que cuento que muitas y muitos de los que nos has cuitado, pues a ver, a Soben y este y este en que se pinchan muchas noticias, ¿no? Y, y muchas críticas. Bueno, ¿qué, qué he esto de Defendemos a Luengas, tu serra? Bueno, pues por recontar una mica historia, a ver, tampoco no voy a contar todo, pero bueno, eh, Estofa igual, pues si diez años o así nas. Bueno, pues quien que lléranos, bueno, que. Eh, Que sea, nos partidos en, en Nogara, en otras asociaciones, en Oligayo, bueno, que, que nos en, en, en Arredo, Liste de Mundo del Aragonés, más que más en Zaragoza, pues nos chuntemos y decidimos de decrellar eh, la plataforma por expensa de, de Aragonés, ¿no? La PEA, que se clamó tapar a la vez. Eh, a la vez, pues bueno, veíamos que, que, que existía un foro, ¿no?, de denuncia... Eh, A las enrestidas que sufriba el aragonés y las luengas de Aragón, ¿no?... ...este aragón streaming que conocemos todas y todos... ...y bueno, que pues creímos esta plataforma de, de denuncia... ...con, bueno, pues quien de, de, de diferentes eh, asociaciones... ...y, y bueno, y principiamos a denunciarlas... ...bueno, me acuerdo que tapar de la vez, pues fuimos... ...nos entrevistemos con la directora de la biblioteca de Aragón... ...pues porque denunciamos que no no lleva libros en aragonés... ...en la biblioteca de Aragón, ni, ni en catalán... bueno pues hacíamos una una bueno bellas denuncias que, que sí que tenían bueno una cierta repercusión eh pues eh, ya bueno ya era eh por esas envueltas eh y era los procesos de chuntos por Aragonés eh, remató eh, en el congreso del Aragonés, y bueno ya se va creyendo también eh, se va feito ...no podría no decir que surtió, surtió desde la pea ...pero sí que bueno, en parte sí... ...la coordinadora, la coordinadora por un Aragón trilingüe... ...ya de una denuncia más, más general, ¿no?... ...de, de la situación en la que se trovaba el aragonés... ...y yo catalán en Aragón... Y, ...y bueno, y ya se remató el proceso... ...chuntos por el aragonés... ...se remató lo congreso... ...con, bueno, con la... ...con a, a fin que, que todas y todos conocemos, ¿no?... ...pues eh, con una academia que salió trigada de allí... eh, Belunas no aceptaron, eh, esa decisión de, de, ese congreso, esa decisión unánime. Y bueno, sí que lo que estió la coordinadora por un Aragón trilingüe, Antimás, bueno, se remató ya la legislatura de, de PSOE, de PSOE, eh, aunque junto con, con Chunta Aragonesista, pues se van a sacar esa ley de Luengas, eh, ya pues podemos decir que lachen que no estuvo a favor de la resolución de, de, un congreso, de segundo congreso por la aragonés. se carrañó, al principio a ir por la suya cuenta y ese consenso que teníamos dentro de la de, coordinadora por un Aragón trilingüe pues se creó, se, se, se desfizo y, y, y bueno y estuvimos allí belsaños, aunque pues no no existía una plataforma como tal o una organización aparte pues de, de la nogara o ligalle no que por la suya cuenta pues siempre pues han tenido una, una faina más más social y de denuncia pues sí que quedó y, y se forado no A la vez, pues, pues bueno, eh, bellas personas que llegan que a los embrecadas eh, más que más, pues, eh, en Puyalón, en la Coya de Luengas y, bueno, a, a redol ¿no?, de diste pues, un, un movimiento aragonesista de, de izquierdas y tal, pues, eh, veíamos eh, que, que Caleva eh, tornara a montar una plataforma de, de denuncia, ¿no?, una plataforma de denuncia que, que existe en otras lenguas minorizadas, de don redol, pues como puede estar eh, A, eh A, o plataforma por por la defensa de la Lengua en eh, en Cataluña o la eh, la plataforma pel, Pelasturiano en, en Asturias eh, ellos tienen una una faina muy muy definida muy muy importante Pero claro, eh, ellos, eh, más que más en el caso del Euskera y en y el en caso de catalán, pues cuentan con, con subvenciones, cuentan con un, eh, un refirme de, de dos gobiernos, porque, porque bueno, para yo y para todos los que prenemos parte de, de esta plataforma hay una feina fundamental, o sea, de denuncia, de denuncia de, de las enrestías que sufren una luenga minorizada a diario, podríamos decir, más que más en el caso del aragonesio catalán en, en Aragón. Y bueno, y y eh prenendo como como alacèd, cosa que que en Aragón y en Asturias, por ejemplo, no no no había la la ced de de la oficialidad, ¿no? Porque si queremos denunciar bella cosa y queremos basanos en en una en una legalidad, ¿no? Que cumpla esa ligad esa legalidad, pues cal que que está en la sigla oficial. En el caso de del aragonés, asturiano o el o catalán Aragón non ye y se llegó o principal problema con lo que Luitar y con lo que que tienen y estas plataformas, ¿no? Bueno la la zaguer noticia que has publicado eh y es precisamente sobre el adoctrinamiento, antes más pues en estos días que tanto somos somos sentido charlar de adoctrinamiento, ¿no? que fa, que fa en este caso, lo que la denuncia que fez y del heraldo en, en temas lingüísticos, que hay un periódico que, bueno, un periódico por decirle bella raza, eh, que aparece muy to, muy todo saber en la, en la web. ¿Qué, qué es lo que denuncias concretamente en esta noticia y, y cuál es la línea? Editorial que le va Heraldo cuanto a, a las luengas de Aragón? Bueno, pues eh, eh, tampoco lle denunciar, ¿no? de, ye, sí que lle denunciar, ¿no? pero lle reflexar un, un feito que, que, que muchas y muchas conocemos: que lle la, la de medios eh, que se dicen aragoneses que, que se miran sistemáticamente en restirar la, las luengas minorizadas de Aragón. Y este yo caso de Heraldo, que no sé. Eh, talmen Bel eh, eh, uno no y para cuenta o no pero bueno lo, lo, no sé prácticamente podemos decir que, que todas las semanas tenemos Bel bel punchazo bel be, bella frase bella bella noteta que, que dicen entre dicho pues la, la, la supuesta defensa de la cultura aragonesa de, de este periódico no eh, de cabo cual no nos puede amagar con, con igual con con Bel del artículo en favor del aragonés, pero lo que con estos artículos grandes, que son en verdad los que los que llevan de zaga una la editorial, la línea editorial de, de, de periódico, pues de cabo cuan yo podría decir que no sé, cada el par de meses, fascinas nos sorprenden con un artículo de estos grandes, aunque se se falsea lo que hay en la realidad lingüística de Aragón, se falsea la, la, la historia de das nuestras luengas y bueno, chugan con eso, chugan con eso, saben que ye o periódico de que más lectores tiene en Aragón y bueno, y no no les importa por decir, pues por ejemplo lo que dicen en este artículo que que las palabras que en cara se conservan o léxico que en cara se conserva en Zaragoza del aragonés no son que eso, no son que palabras do castellano, aragonesismos, si vaya ver lo dicen, do castellano que en tocas o calvucar en o diccionario de do castellano Y, y no son no son qué hizo no o sea yo yo me fue la pregunta dos revés, no qué pasaría por ejemplo si si que en Aragón no que, que, que se echara en todo Aragón eh, aragonés u catalán y que arrestas de palabras que hacemos servir son de una luenga que antimas nosotros no decimos que no existe no por ejemplo el castellano ellos lo fan con aragonés dicen que no existe Y, ...y las buscamos todas en, en el diccionario de aragonés... ...tú, para cuenta lo que pasaría... Uh más, nos metemos en un punto, por ejemplo, en que... ...en Cataluña, que ahora de actualidad, ¿no?... ...que dicen en Cataluña, ¿no?... ...que o castellano no existe... ...y las palabras que se dicen de castellano en Cataluña... ...las vulcan en el diccionario de catalán... ...tú, para cuenta la que se montaría, ¿no?... ...pues, y solo se con aragonés... ...pues, yo qué sé, cada dos o tres meses... Sí, bueno, y además hizo, pues también lo que comentabas una miqueta, ¿no? Que aparte de de lo que son los grandes eh, los grandes artículos de, pues como este que comentábamos de las paroletas o tal, sí que había una línea editorial también, pues de, de una mina del nacionalismo lingüístico banal, ¿no? Que ya quedan por supuesto eh, hizo la inexistencia del aragonés u, u, o tal, vamos, pues pues pues hizo de como que que no se nota, ¿no? Que, que hizo hoy una y la normalidad, digamos. Sí, son, bueno, nosotros en, en, a, en a nuestro blog, en las nuestras denuncias que, que hacemos a, tra, a través de la plataforma, ya hemos denunciado, más de una vegada, este, este efecto, donde la universidad, eh, donde Belse, bueno, en miembro de todo departamento de, de filología hispánica, y esa, y esa prebatina siempre, eh, esa intención de vulcar el eh, léxico aragonés en ta, o, o diccionario de la de do castellano, sin parar cuenta en otras partes, no, no, no más en olesico, en ¿no? la morfosintaxis en cualquier partida luenga, una, una luenga no lleno más olesico, ellos quieren vulcar todo olesico en la luenga castellana, y bueno, y a partir de allí, pues no sé, han, han creado congresos en la Universidad de Zaragoza, ...este que, no no, no me fui memoria ahora, pero estoy que hace es, tres años así, nace, un congreso en la Universidad de Zaragoza sobre, o castellano aunque explicaban aunque Drey tamén amagaban la existencia del Aragones eh vulcaban todos o lésico no castellano faceron una una exposición eh manipulada de todo en o en o Paraninfo de la Universidad de Zaragoza aunque bueno nosotros sí fuemos saquemos fotos y bueno se llevan pues buenos textos modificados con eh con mensajes con comentarios de baixo o sea eh subjetivos de todo Y bueno, y estoy el panorama que, que tenemos en en Aragón, y bueno a lo menos pues cal denunciado por Siber uno en cara no, no, no ya para cuenta ¿no? y bueno otro de, de los que visitan de continuo la la web de defendemos las luengas son los vídeos de bueno los vídeos que penchad eh prendiendo imágenes y, y pro, partes de programas de Aragón Televisión ¿no? que también cuento que va en esa misma línea Sí, La verdad que, bueno, si fa, yo que sé, 20 años, no sé si que, bueno, que creyase nos esta plataforma y denunciásenos pues, bueno, habría nos dado menos en refirmado, ¿no?, en lo que lleva un medio escrito, ¿no? Eh, ahora, pues, eh, afortunadamente, pues, Dendefa, de no, no, no me fue en memoria memoria, fa yo que sé, 10 años o así, ¿no?, tenemos la Aragón Televisión y una televisión dragón publica que, eh, aunque veíamos pues o mismo que somos viendo en un periódico como Eraldo pero esta vegada en un soporte visual que accesible a todos y un soporte aunque un fiel reflejo de de de hice multas vegadas hice esta manipulación de de realidad lingüística de Aragón o sea y una canal pública controlada pues por un regular pues por PSOE par eh ha veradas en la legislatura pasada y bueno, no nos han veier, pues bueno, nos han veier no, muchas vegadas eh dixan a presentados o a a expertos, ¿no? eh cultural charrar de pues yo qué sé, no sé cómo decir, de la cultura dupirineo, de la cultura aragonesa sin nombrar o muchas vegadas amagándolo, la asistencia aragonesa, o sea, prehistorie, no sé, tío. A la vez, eh, a Vegadas la, tuviste trabajo y voluntario y tampoco, la chin tampoco tiene tiempo para estar todo el día mirando Aragón Televisión a ver cómo, cómo amagan esa asistencia, ¿no? Pero, no sé, a Vegadas te foté, te posfoté una hora a la semana viendo Aragón Televisión y no lle de difícil trobar una de estas manipulaciones, ¿no? De la nunca aragonesa. Y bueno, pues a lo menos que, que, que quede ¿no? que quede una denuncia. Nosotros todas las denuncias las enviamos en notas de prensa a todos los medios de, de comunicación aragoneses. Eh, las revisamos pinchadas en en oblog y explicamos por qué lo denunciamos. No sé si podemos plegar en bella persona y que... cuenta de un feito que diga, bueno, no no lleva para cuenta, pues, mejor que mejor Y ya si plegamos a este periodista, a este experto en cultura que, que ha charlado sin Sabene o que ha minado de manipular pues, no sé, a lo, a lo mejor la próxima vegada no lo fa, no lo sé. Si es que ha, si es que ha, ¿no? Eh, si es sí. que se consiga plegar en, en, en Isachen, que son la, las que son manipulando No sé si me vegada, pues, en fin, bueno, después de charlar, yo creo que, eh, bueno, charlas de, de los medios de comunicación, ¿no?, de cómo se manipula esta realidad lingüística y otro dos temas que, que goza de aparecer muy todo, pues, son las cuestiones, lógicamente, pues, más más políticas, eh, me refiero a institucionales, ¿no?, eh, había muchos vídeos de, de las cortes o muchas denuncias de, de lo que se fa, de la política de que se fa en las cortes aragonesas, ¿no?, ¿Cómo, ¿Cómo creyes que sigue tratando este, este tema en lo parlamento? Bueno, pues eh, la verdad que esta zaga legislatura, estos dos años y poco que llevamos, pues ha estado, pues un, podemos decir, un, un escalón que hemos puyado en visibilidad a lo engaragonesa aragonesa, ¿no? A lo, en, para yo, en cara le, le manca también y ese, y ese escalón de puyar ta, ta catalán para estarse visibilizado en, a, en a de Aragón. pero sí que para yo ha estado muy bueno, o sea y ese trango en Tadeban que, que ha pues por ejemplo Podemos con Nacho Escartín eh, de visibilizar a en Aragonesa porque lo que ha hecho, lo que ha feito también es visibilizar eh, la, la oposición, la oposición que Belunas si igual se creen no sé siempre la típica respuesta de no si no hubiera una oposición a Aragones eh no más pues que cada uno se exprese como quiera y punto no o sea está este año hemos visto en Ascort que no te puedes expresar en Aragones en Ascort Eh, los debates quedan invalidados por, por lo mismo problema que hemos, que hemos dicho en primeras, porque no había una oficialidad, pero bueno ya que o sea, antiparty de, de que quedan invalidados son los comentarios que puedes sentir en las cortes aragonesas en cuenta eh, encuentra de, de, de un patrimonio aragonés, ¿no? Y, ye, pues bueno, son son vídeos que, que, que dicen claro este efecto y que, que, por ejemplo eh, bueno, yo que he estado dando charradas en, en zagueras en, en el exterior, en Eh, en el bueno, en, en País Vasco y en, y en Asturias eh, charrando una mica sobre la situación del aragonés a muestras estos vídeos de lo que lleva pasando en Ascorda aragones y la gente se queda o sea vamos, eh, aturada de todo eh, y no se explica cómo puede haber ese odio entre un patrimonio aragonés y ya y realidad re, ya realidad que a ti y bueno ya veremos si dentro de, de Bel, no sé De, ¿de cuántos años podremos redirnos ne y, y Pro, no? Por ahora ya, ya en realidad hay una pena Pues también, si es que ya podamos porque hay hoy una cosa que, que sí que me da muita vergüenza llena ¿no? El, el Villera a, a estas cosas, pues lo que lo que la noticia comentabas ¿no? Pues la reacción de Van de De, en este caso, de, de portavoz de Podemos pues charlando en, bueno, charlando en Aragonés que en llega ya era leyendo una traducción de una cosa que va dito antes en castellano o sea que, que en cara sí. se andaba con firme cudiao ¿no? De, de no tocar sí. aire sensibilidad y con todo y con eso pues le decían cazurro, precisamente los que ya eran haciendo la cazurrada no de, de, de no valorar ese pedazo de patrimonio que tenemos que ir el Aragonés pues sí yo cuento que no sé un feito así nace en cualquier parte de Europa sería bueno vamos no sé eh, condenable de todo ya no sé el diputado que es en ese reío, pues no sé mismo habría de haber dimitido o, pero aquí no aquí todo permitido y si en contra de aragonés y catalán pues pues en cara en cara más permitido ¿no? Bueno, eh, sí que declara clara que, que había una intención política en, en lo que comentábamos ahora de, de las cortes aragonesas, eh, claro eh, la, lo, lo que piensa el PP o Ciudadanos un mesmo lo par, no, eh, bueno un mes lo par, no, lo par con con un tema lingüístico y y tal. Pero lo que charrábamos antes, los medios de comunicación, eh, no sé si, si creyes, o, o cuál es otro tuyo análisis, si creyes que los periodistas, o la chen que escribe, o la chen que falla, según te es que comentarios, y una cuestión de, disco, de desconocimiento, había una estrategia informativa de zaga, no sé, ¿cómo creyé, hubiera una mica de todo? Pues no sé, Javier... Eh... me memoria ahora de, de la noticia que publiquemos sobre sobre los amantes de Teruel, cuando sacó en el Heraldo, en Aragón Televisión, que iban a, a recrear eh, bueno, en teatro lo que era la, los amantes de Teruel en, bueno, en el suyo día una obra en, en aragonés, pero que principió a aclamarle en, en romance, en, en, en lengua romance, ¿no? Eh, Principiemos a hacer la denuncia, la enviamos a todos los medios de comunicación y tal, y Primero, o, o, otro C que salió en Aragón Televisión, eh, aunque salían ensayando la Chen y tal, y el propio presentador de Aragón Televisión, presentadora, y era en este caso, eh, le clamaba eh, lengua romance y pues, eh, el heraldo, que bueno, el heraldo lo pilló con unas ganas tremendas, eh, sacando a todo portada y con fotocolor, diciendo que se iba a teatralizar eh, o, eh, Amante de Teruel en lengua romance, todo el rato lengua romance, lengua romance. A la vez cuando lo denunciamos nos dice la, la periodista que ha feito ese artículo y se estió un, un troce de un programa, no, no sé si lo telediario, que, que a ella le han dicho que lo fese así, le han dicho el o propio eh, creador de la obra, o director de la obra, eh, pero claro, sí que es verdad que esta presentadora no era consciente no de... de qué pas de, de lo que hay una lengua romance no no no sabía que el aragonés se le puede clamar aragonés eh, medieval que que hay una lengua romance igual que o castellano y que a o castellano también le puede clamar una lengua romance no o así sea, que había una un desconocimiento vale pero también vi ahí Zaga un un interés no y bueno y esta mesa sí que ha tenido, o sea, muy buena respuesta, respondiéndonos, diciéndonos lo que va pasado y tal. En la mayoría de los casos eh, los presentados o los escritos de dos artículos ¿eh? no te responden. Y claro, el problema ahí es que que no no ya hay una li línea cultural, ¿vale? En, en una televisión pública como Aragón Televisión que les digan, "Oye, no te voy a te voy a te voy a mostrar, te voy a decir cómo ya la realidad de Aragón y lo que tenemos que decir en un programa de televisión, ¿no? Eh, y esto en, un, en una televisión, en una canal pública, en Heraldo, cuento que sí que hay una línea editorial clara y bueno, pues antes de salir un artículo cuento que, que sí que les han traducían, y les dirán, oye, no puedes decir aquí que existe el Aragón es romance, tú lo vas a aclamar eh, eh, lengua romance o sea, no existe Aragón es medieval lengua romance y así, no sé porque ya que se ve lleva en este artículo que tiempo un postfolico de Heraldo, que sí que lo han repetido muchas vegadas, o sea que Con que, en la mayoría de los casos, desconocimiento, pero sí que yo estoy que habría de desechir una, mini, una mica de, de criterio cultural en, en una canal pública. Y bueno, todos estos problemas que, que denunciad y, y que sufrimos de, de intoxicación informativa, de desconocimiento, de estrategias en contra de nuestra luenga, sea del origen que sea, pero que bueno, que al la fin lo que falleé, Pues, pues eso, pues treballar una mica a, a, por la desaparición de, de lo nuestro patrimonio. El Aragonés, lo catalán, ¿no? ¿Cómo crees que, que se puede eh, Ya sé que la pregunta es muy amplia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se habría de concarar qué medidas se podría emprender desde de las instituciones y también, pues, desde de la sociedad civil? Bueno, no sé, pues, eh, pues no sé lo que lloran no continuando una mica con, con los medios de comunicación y tal. No sé, para principiar. el en un canal pública como la radio televisión habría de estar pues no sé contratando a Hende aquí que que saberse que charla porque en muchos casos también viene Hende de fuera de Madrid no sé ve el presentador que he visto de País Vasco y tal y no tienen no tienen ni idea de de lo que lleve la cultura aragonesa dentro de las instituciones pues pro que que rematasen con esa parcialidad de estos medios de comunicación de canales públicos que son con... son controlados por, pues ya lo sabemos, por eh, PSOE, PP y par y, y que pues bueno no, no disanfer ni ni en un programa en Aragón. ...es un catalán que sería lo, lo, lo, lo que caldría o sea vengo de, de Asturias y bueno a ti pues le van ya años con con los suyos programas en Asturiano, no pasto a la televisión pero sí que tienen programas en Asturiano y a la mínima que tal charla sobre pues sobre folclore, cultura pues meten el asturiano, y eso sería lo, lo mínimo asisible ¿no? dende las instituciones y y de después de canal pública. Y bueno, dende los medios de comunicación privados, pues claro, y que aquí no podemos hacer cosas, o sea, los medios de comunicación pues son privados, pues mayoritarios en Aragón ya sabemos de que coda coixen, ¿no? Y bueno, la no sé, la la solución alternativa, pues no sé, la que siga Un que tenga inquietud lingüísticas, pues, no sé, en la mi opinión sería, pues, no mercade esos periódicos, ¿no? Porque ya sabemos o mal que fan a la, a la cultura aragonesa. El problema es que, mismo chen, que, que pueda tener inquietud la, eh, por la cultura aragonesa, no hay para cuenta en este, en este aspecto, ¿no? No sé, eh, fa unos días publicábamos no sé, en, en Escendemos las Lungas una noticia de, de, de Tempero, un programa que, que yo estoy, que en Aragón Televisión, que sí que tratan pues... Eh, una mica la cultura y el mundo rural aragonés de, de de una buena traza, pero que no tema temas de pues son son nulos, ¿no? Y, bueno, enviemos la denuncia de un tema de que charrabandas mayatas, aunque, bueno, pues no, no, no sabeban el origen de esa parola, cuando todos sabemos que, que pues hay una parola aragonesa, ¿no?, que viene de, de castellano majada, en aragones mayata, ahí en garra momento nombraron eh, a parola luenga aragonesa, y, y sí que nos contestó o presentador de ese programa de un no presentador, sino o técnico de cultura de de ese programa de Mayatas da de comarca de Sobrarbe. Y es una persona que y un experto en cultura inmaterial de dopirino aragonés, escribe muchos artículos como experto que que y y una pena que una persona que siga un experto en cultura inmaterial dopirineón no tenga mica inquietud por la aragonés o no tenga mica sensibilidad por la aragonés. A la vez, pues, no sé, yo también pues pre que preguntarse por qué una institución como Comarcado Sobrarme contrata a un técnico de cultura que, que no tiene garra idea sobre, sobre el aragonés, sobre una luenga que de caza a poco ya era mayoritaria en, en esa comarca. Pues, pues que la iniciativa que... De, pues, ¿Qué política? O sea, ¿quién controla esa comarca de Sobrarbe? ¿Qué partidos? quién nombra a estos miembros? ¿Y por qué los nombra sinas? ¿Y, y es triste, pero pero ya sin SINAS, la fin, ¿y es? son iniciativas políticas. Pues sí, sí, ¿por qué? Porque, hostia, yo más más de también una mica, porque patrimonio inmaterial más, más gran que, que el Aragonés, no sé, qué puede haber en, en Sobrarbe, ¿no? Y eso es ¿eh? normal, ¿eh? O sea, eso te puede pasar también a Ribagorza, en Chacetania, u... yo estoy que la más conciencia... alto gallego, pero en Sobrarbe, bueno, hemos visto, defendemos, hemos grabado troces de, de tempero que gozan de allí a, a grabar, pues, no sé, iniciativas que tienen en la comarca de, de Sobrarbe y, y, y, y vergüeñoso el tracto que tienen con Aragones, o sea, de elevar a, ahora que se echara tanto de adoctrinamiento, de elevar eh, a ninos a, a explicarles temas de cultura aragonesa, ta, pues no sé, salían, hacíamos un vídeo que iban a Escoaín, sobre los pastos aragoneses que hieran por Astill y tal y no charran ni en un momento sobre sobre la luenga aragonesa que que, que, que encara la charrarán allí los, los pastos que que, que Madre mía. bueno está está rematada la la entrevista porque como siempre nos nos va lo tiempo Eh, no sé si tenés ve la feedback de, de la chain que leí en los blogs y si todos dicen bueno no sé ni si se pueden decir comentarios pero bueno pues no, cuento también en en Twitter en Facebook en tal que que todos enderezarán ta ta defendemos las lenguas y, y todos comentarán no sé qué feedback tenés de, de la chain sí pues voy de todo no en primera esos comentarios los tenemos trancados eh, porque, no sé para que no se caiga una ciberrufierta, no sí sí sí sí, sí. pero sí que hemos recibido pues comentarios tanto negativos como positivos en Facebook por un regular que bueno pues que, que la Hachin comparte mucho las noticias tenemos bueno mil y pico seguidos eh, pues sí que ya hay muchos comentarios negativos pero o sea en refirme a lo que hacemos no eh, pues sí que chen que para cuenta de que indica fa poco igual no no lleva para cuenta pues de, de temas no que publicamos Y pues en comentarios, pues si sí, talmen más en obloc de Chen que se ha sentido aludida, nos deis a comentarios de que esto no hay asinas, bueno, miramos da pañalos, y, y bueno, y, y también de, de, de Feles con hoy ser, no que, que esto le va un treballo de zaga, que no criticamos por criticar, que no hay una denuncia por, por denunciar, que la hemos estudiado y, y les damos las nuestras razones, ¿no? La verdad es, también importante, ¿no? No bloco una explicación de vaya o no más denunciar y denunciar. Bueno pues yo felicito a todos por la por la feina que fez porque porque efectivamente no Antimas lo charrábanos antes a, a microzarrao, que, que se ha convertido blog en, en en una mena de archivo ¿no? de porque ya le va eh, cuántos cuantos años no funcionando y, y todo esto pues pues yo en, re, en prestando la, la entrevista pues me lleva ya me lleva cosas ya que ni ni fe va cordanza no de, de hostia y verdad que este tío fació esto que está esta imagen que salió o esta, o esto que charraron en en Aragón Televisión El Heraldo o tal, y, y, y una travegada, pues, ese, ese sentimiento que decía antes, ¿no? De vergüenza llena, de, de por Dios, ¿cómo, ¿cómo podemos estar en 2017 habiendo de explicar según qué cosas, ¿no? Pues sí, y, y es triste, la realidad, pero bueno, o sea, mismo mismo el político, charlas con, con él su huilla, si no te reconocen, en, eh, las enrestías suyo partido en, en Talaluenga, y bueno, pues siempre existirá este blog para. pa pa eso pa Remerales que que sí que existe no pa poco va a meter un ejemplo muy concreto no charaba vía internet con Mari Vibro y la la consejera no sé que de de servicios sociales en un gobierno de Aragón que que bueno que ella decía que bueno que ha estado siempre una fiel defensora de del aragonés que ella que bueno no sé que no suyo lugar charrar aragonés que ha estado charrador aragonés que no sé qué y bueno no más le metí o vídeo aunque aunque opeoe eh, se negaba a declarar Zaragoza eh, ciudad de de uso histórico del de aragonés no o sea con unas con, con unos razonamientos que bueno no venían Te agarra caso y que y, y que existe y bueno y ahí astille, astillero libro ¿no? o, o vídeo a lo menos que que no diga que, que, que el suyo partido nunca ne, nunca no se ha oposado a la Aragón es porque sí que se oposa y, y bueno y continuarán haciéndolo y, y una mena de, de maldita hemeroteca ¿no? como, sí, como sí, el, sí. El, blog, el blogiste o la cuenta de Twitter no, no sé exactamente lo que lle pero que que muchas vegadas pues, eso, pues lo fan pues lo que decías tú ¿no? que dicen no, nosotros nunca toma <risa> aquí lo tienes claro sí, sí o cuando no sé cuando charran mucho de los Recursos que se destinan, que se, que se malfurrian, si no lo en aragonés o no catalán, con los recursos que tal, pues nosotros también sacamos noticias de, de, de muchos más recursos que se malfurrian con, pues, con lo castellano o con, o, o con otros temas y, y, y que nos serían buena honra para, para el aragonés y el catalán en el Aragón. Bueno, pues muchísimas gracias, Serra, eh, Encantado de, de haberte tenido en, en Tierra de Barrenaos y esperemos que continúes con, con esta faina y, y que y que pues, pues todas estas rebaixadas que nos van a aragones Pues bueno, muchas gracias a vosotros también y bueno, que continúes también. Fueron muchos años con Tierra de Barrenaos. venga, bueno. Venga, vaya, bueno. Bueno, y nosotros hemos ya a despedirnos, pero antes de, bueno, ya sabes que Dimpué es hielo concurso que, que en cara queda bella coseta muy poqueta coseta ya por, por charlar, pero bueno, tenemos, tenemos en cara bella bella cosica más y, y nos hemos a despedir de, de Chuserra y de que a lo rato venían con una canción que sale en un disco que presentemos eh, o mes pasado, que tenemos aquí a Cherardo de la Asociación Cultural Nogará y a Cremi y ser rapero en aragonés que, que nos fació aquí una una canción en directo y que bueno, que ta, no haya cuitado los programas, ya puede de lo blog, de los blogs de iBox de Radio Topo, de aunque quiera porque hay porque una maravilla la, la actuación que tenemos aquí bueno, pues en ese, en ese disco que se dice Ozager Chilo y que se presentó en Pilás eh, son 20 cantas eh, en aragonés, de todo de 20 collas diferentes y una de ellas, que me fan muy hoy, en aragonés y en castellano que ya lo que fan servir de, de normal son los Drunken Cowboys una banda divertidísima de de Zaragoza, y que fa en ese disco, fa una canta que se dice la voz, a voz domón y bueno, pues con, con a voz domón de los Drunken Cowboys todos dejamos un raté y tornamos a escape Ahora ya sí que sí, ya plegamos a la fin de programa. Bueno, pues sí, pues casi dos soletas, no lo sé, porque como esto lo fuimos a trocez, pues pues yo cuento que habrán quedado bellas dos soletas. Espero que todos las pasan muy to bien, que todos hayan interesado todos los temas. Yo creo que ha estado un programa sobre bueno que hemos tenido, pues sí, Joa, Diego Marín charrándonos de de Bolivia y de ese libro que que ha editado y que os recomiendo mucho. Que hemos tenido a, a las mujeres y cordiales que nos han traído toda esa somardería y toda esa rasmia feminista que tanta falta nos fa. Y también a Chuserra de, de Defendemos las Luengas con esas denuncias de, de todas las, las barbaridades que le van a, a la nuestra prove luenga y a la nuestra cultura. Y con mucha música, con la música de, de los draps, con la música de, de este disco que acabamos de escuchar, de estos Drunken Cowboys que son parte dice Ozager Chilo... que todos recuerdo que lo podéis mercar en Nogará y en otros cuantos puestos creo que en La Flama en La Albada y en Beluno más con 20 cantas de todo en aragonés que ya ayer ahora que vi ese buen repertorio de, de nuevas canciones en aragonés que, que feba fe va muita falta ¿no? y, y que bueno todos recomiendo muy tantas cual si quieres lo que te os faiga hoy lo hice a trobar pues vía hardcore vía rock vía eh, bueno los dos drank que fan lo que fan vía vía cosas de, de toda mena Y más loca esa bolo, que, que hizo yo una maravilla, lo de sentir la, la tuna punk en aragonés Si no os la he sentido en cara, ala, ya tardás, ¿eh? El carnaval, la carretera. Bueno, lo concurso, que lo comentábamos a, a principio del programa, ¿qué ha pasado con lo concurso? Bueno, lo mes pasado, hice una canta, de una colla, a la fin del programa, Paviller Villers Quisabeva Quillera, pero no he recibido a fecha de, de wey, cuando soy grabando esto, eh, garra la respuesta correcta. ¡Oh! Bueno, bueno, muy ten cultura, eh, digo yo operaste, muy ten cultura musical, en fin. os voy a dar una otra oportunidad, ¿vale?, Aquí lo acierte, le van dos vías artesanas No una, no, dos Y creo que sí lo fancine. lo fanzine en Tierra de Barrenaus Que en cara lo puedes mercar, quien no lo tenga Lo puedes mercar en, en Nogara Y, y U, uh, puedes concursar aquí Y asinas todos los levas de baldes Que son dos euros y medio, pero bueno Pero todos los levas de baldes, y si ya lo tenés Pues lendad a Abel Amigo o Amiga eh, ¿y Este mes, una tracanta Una tracolla, pero en realidad son los mismos Vale, se cambiaron de nombre De, de este disco al otro Los de la, bueno Que son los mismos, pero con diferentes nombres, ¿vale? Lo premio irá, ta que diga, que colla, ye, raiz y ye, ista, u la de un mes pasado. Porque son la misma chen, me importa igual si me decís un nombre u otro. Pero mes motos lo voy a decir más fácil. Ya no te os digo ni que me digas ni lo nombre de la colla que fa o tema que meteré a la fin del programa, ni lo nombre de la colla que metí a la fin del programa do mes pasado. O, Cantaire, de estas dos collas, de la colla que me sonará la fin de programa y de la colla que sonará la fin de programa do, do mes pasado, canta agora en una otra colla que lleve muy, muy, muy famosa en Aragón y me es modilladas nuestras mugas. Así es que también os doy por válida la respuesta si me decís en qué colla lleva agora. Así no es que nomás es de parar cuenta de la voz. Ya si es que de, de, de la historia de, de este, de este músico Cantaire, Y persona, a la definitiva Así que tenéis tres opciones. Eh, la colla, que cantaba lo mes pasado. La colla, que canta este mes. O la colla, aunque llegue agora o cantaire de Isas dos No se sé, dice colla, se dice grupo. Bueno, pues ya sabes La banda. Y bueno, como siempre, también nos despedimos con los refirmes, porque Tierra de Barrenaos no oye sola. Tierra de Barrenaos la refirman muchas asociaciones, concretamente la Asociación de Replegaires de Chambretas de Zaborro Cereño a Moza de Fierro, la Asociación de YouTubers Siniestros, Logatico Gótico. O club de macramé solidario con las zapatistas La asociación 30 de febrero Futbolistas por la abolición 27 de copas Asociación Ante Antenas Antigas de Antioquía Chirmanamiento Utebo Casetas Chirmanamiento Casetas Utebo Club Alpinista de Morra 6 y todas Y Dimpues por la ¿Cómo puede ser. ¿Cómo puede ser? Libre, ¿cómo puede ser? Dime cómo puede ser, ¿Cómo puede, ser cómo puede ser, Libre como fui ayer Un digo para los 6K que sonanasinas de bien Dime cómo puede ser que tu vida al igual que la mía Vuelve a nacer para crecer y cuidar cada vez Y que estén en un concierto de Radio animándonos no ahí Dime cómo puede ser si de nadie ya nadie se fía ¿Cómo... Bueno, nos despedimos, Dica mes Benién Que espero tornar con un programa como lo de Güe un mismo mejor Te recordamos que sientes tierra de barrenados en Radio punto way toda FM zaragozana a voz das que no entienden y en que te enterarás las cosas que de verdad te importan, todos los domingos de 9 a 11 Para combatir el mal Allá se puso seria Estoy entrando en histeria. Esas... Te recordabas también que estoy en la versión de un blog Tierra de Barrenaos, en que leo más de 10 años dando mal en aragonés. Así que tienes para leer 700 y pico de artículos que leo allá. También por los 700 vacinas creo que van los seguidos en Facebook o en Twitter, no tantos, en Evox, en Flickr, en YouTube, en Instagram, en todas esas movidas, me puedes trobar. Y pro que sí, en los vas de siempre: en Ordeminero, en La Flama, en Fardacho Rollo, en la otra, en cual siquier que en la alvada, pro que sí, en cual siquiera que faiga servir la Aragones. No se puede separar, nos hacen y nos el pan, aunque pierdas, no te lo dan. De fondo ha estado sonando la trova Kung Fu, Riot, Propaganda, Más Birras, Vendetta, Sick Brains, El Diluvian, Paranoia, Nens Nails, Los Draps, zoe, Barricada, 13 Kraus, Yasta, está, Chan y Zorra, Los Granadians, Del Espacio Exterior, La Tupa, 6K, Que los entes ahora de fondo, cat Shake y Reincidentes. ¿Que no charlas en aragones, Pero que fas moza, bro, que fas mozo... Bueno, este año son a pocas de empecipiar los cursos. Cuando sientas esto, si hielo lo primer día que, que se emitirá este programa, que hielo lo 5 de noviembre, pues al otro día empecipian los cursos, por ejemplo, en Nogará, que en cara quedará a Bella Plaza, eso seguro. Así es que, que no lo dudes. Esto Y un patrimonio que no más lo salvaremos charrándolo. Las vengas son como, como se salvan, con muitas y muitos charrados y charradoras. Así nas que vais a tener tan Nogará o tal asociación que quieras y aprenda aragones. Puede ser. Y después fue servir, pero que sí. Y recuerda que cuando sigas farta de cuñados has de escuchar y leer Tierra de Barrenaos. Bueno, y sin más, pues ya todos disamos con esa canción que todos os comentaba antes, esa canción de, de isa colla, de ese grupo, de esa banda, de esa isa clica de mensajes que les fago y la música y que y que feban, fa muchos, muchos, muchos años, y esto ya era en primero de FP o así, o sea que ya, uf, fa, fa buena cosa de años, que feban esta canción, que te os voy a disar continuo, y que nos despedimos, dika lo mes veniente, viento. Antes cuento que habrán pasado muchas cosas que ya todos contaremos. Y, y bueno, pues espero que me deis comentarios, que me digas qué os ha parecido el programa, qué cosas queréis tornar a escuchar, qué cosas os parecen en una mierda, pinchan un palo. Y, y todo eso, y la vuestra opinión, que es lo que, lo que importa, ¿vale? Todos dejamos con la canción misteriosa. Ya sabéis, decidme de quién y te daremos un par de vieras. Y un fan cine. Que valga muy bueno, TDB Libras. Y que lo mes venían, ya <risa> escúchate Rebarnaus.